101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tenemos 22 grados de temperatura, pasa a un minuto de las 9 de la mañana... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 23 de junio. Hoy tenemos una de las noches más especiales del año. La tradición es encender una hoguera, pasar toda la noche junto a ella, incluso saltarla... Pero, debido al COVID, las playas estarán cerradas a partir de las 7 de la tarde. Por segundo año consecutivo, la pandemia obligará al cierre de las playas con motivo de la noche de San Juan. Pese a que la incidencia está por debajo de 40 y la vacunación sigue a buen ritmo, se ha decidido prohibir el acceso al litoral desde las 7 de la tarde para evitar aglomeraciones y la celebración de fiestas. 120 agentes de la policía local van a participar en un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante la noche de San Juan, no solo en las playas, sino también para evitar el consumo de alcohol en la vía pública y el cumplimiento de medidas anti-COVID en establecimientos. Esto es lo que decía el concejal de seguridad Ramón Abad durante la presentación del dispositivo. Como digo, 120 efectivos en el que tendrá un protagonismo especial la Grumat, que es la unidad turística de la policía local, que se encargará del desalojo de las playas. También los agentes de movilidad urbana, que se encargarán de los cierres de tráfico, así como también en todo momento del control de los dispositivos del tráfico rodado. Habrá un preparado, dispuesto, un subgrupo de seguridad ciudadana que hará el apoyo y el refuerzo ...a la grumada a la hora del desalojo, desalojo y luego la vigilancia preventiva en todo momento. Este dispositivo contará con el apoyo de Policía Nacional, local de Santa Pola... ...y de Alicante, Guardia Civil y Protección Civil. Se prolongará hasta las 9 de la mañana del día 24. Mañana, que es fiesta recuperable e incluirá el uso de drones... ...para certificar el estado de las playas y de la unidad canina para controlar el tráfico de estupefacientes. Pues ante la imposibilidad de celebrar la fiesta de San Juan, hay música, hay canciones que podemos disfrutar para una noche tan mágica como la de San Juan, porque siempre viene cargada de deseos y fuego. Fuego en el fuego zijn tus ogen dentro de mí, cuando te veo, sé que entiendo todo de ti, qué es lo que quieres tú de mí, qué es lo que buscas tú en mí, dejas tu mi corazón. La bios Quiero sentirte den tu pecho se va a encender Como tus pequeños buscaré Quiero sentirlos en mis manos Donde tu instinto se une a mí encontrarlos allí Y las almas se unirán La noche escasí perca Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando. Y él no espera, es la emoción más directa que hay. Mas no será infinita, porque somos fuego en el fuego. Ya, estamos quemándonos. Esta pasión, la tuya en la mía, pesca su juego ya. Mezcla de música en fantasía, hace subir las emociones, todas las sensaciones. Sube ascensor, y que por tu piel lo más dulce que hay. En de de zon is vast, de zon is de zon is vast, de zon is no de zon is de zon is de is Estamos quemandolos u uh, textato uh, uh, uh. a ti, glenaré mi piel de tu caro latino, tu ti sentiré, así te sentirei. que perpeto así escucharemos hablando los dos somos fuego en el fuego y jar estamos quemando eh, eh, eh. somos fuego en el fuego ay somos fuego en el fuego ay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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan ocho minutos de las nueve de la mañana y hoy en el programa La Glorieta vamos a tener en unos minutos esa tertulia de los periodistas. Hoy es con Sacramento Alvear y con el director del Instituto de la Ciudad, IDEA Elche, Juan Antonio Marín. Y, y sobre las diez y media tendremos previsto entrevistar al alcalde, Carlos González, quien ayer en Tele Elche respondió a las preguntas de un grupo de ciudadanos representativo de la sociedad ilicitana por primera vez en un formato novedoso, tele les ofreció desde el Centro Cultural del Escorchador el programa El Alcalde Responde, con motivo del Ecuador del mandato del equipo de gobierno, ya que se han cumplido dos años desde las elecciones locales de mayo de 2019. Hoy en la entrevista no vamos a hacer balance de esos dos años, pero sí vamos a abordar más temas que, como vimos ayer en el programa, interesan a la ciudadanía. ...como la contrata de limpieza y recogida de basuras... ...la gestión del patrimonio cultural... ...o la seguridad en las hospedanía... ...sin olvidar el mercado provisional... ...o el Palacio de Congresos. Además, repasaremos la actualidad de las últimas semanas... ...y el debate sobre el estado del municipio. Y en la ronda de noticias les contaremos... ...que el Chal, igual que otras ciudades españolas... ...ayer guardó un minuto de silencio... ...por las víctimas de la violencia de género... ...durante esa concentración que tuvo lugar por la tarde en la Plaza de Baix, para protestar contra el repunte de violencia machista que se está produciendo en todo el país. Y en cuanto al COVID, Elche es noticia, por desgracia, por un brote que afecta a 32 alumnos de segundo de bachillerato que realizaron un viaje de fin de curso. En el parte dado ayer por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se destaca que este brote es de 32 estudiantes contagiados de diferentes institutos de Elche. El grupo viajó en ferry el pasado 12 de junio hasta Mallorca, donde estuvieron hasta el día 18 de junio. Durante el viaje convivieron con estudiantes de otras comunidades autónomas que también han notificado sus respectivos brotes al Ministerio de Sanidad y llevaron a cabo diferentes fiestas y actividades lúdicas. Una vez de vuelta, algunos estudiantes mostraron síntomas compatibles con el COVID y se les realizó la prueba PCR, dando positivo. Salud Pública continúa en estos momentos con la investigación del brote y el seguimiento de los contactos. Este es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Hay que llevar mucha prudencia porque, aunque la situación haya mejorado por el ritmo de vacunación, no se puede bajar la guardia ya que los jóvenes que son en estos momentos los más expuestos al virus por no estar vacunados deben comprender que no se pueden relajar y que deben evitar contagiar.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 ...con Rosmar y Alonso... ...son las 9 y cuarto de la mañana... ...estamos a punto de comenzar... ...la tertulia de los miércoles... ...con el periodista Sacramento Alvear... ...y el director del Instituto de la Ciudad... ...Elche Idea, ...pero antes vamos a disfrutar... ...de otra canción... ...la de Ana Guerra... ...esa cantante española y compositora... ...que salió del concurso de televisión... ...Operación Triunfo... ...acaba de lanzar... ...6...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 Tele-Elch, Radio Marca. La Gloria, con Rosemary Alonso. Pues ya hemos llegado a las 9 y 19 minutos de la mañana. Tenemos 23,4 grados de temperatura y comenzamos aquí la tertulia de los miércoles. Tenemos que saludar a nuestro compañero eh, Sacramento Alvear, periodista. Muy buenos días. Hola, buenos Francisco. días, a Y junto a él está Juan Antonio Marín, director del Instituto de la Ciudad Elche-Idea. Muy buenos días, Juan Antonio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar a hablar de asuntos que preocupan y mucho a esta ciudad y que hipotecan el futuro de nuestro territorio, que es el tema del agua, a mí me gustaría que me dijerais qué os pareció la iniciativa de Tele Elche de presentar en un formato novedoso ese programa de El Alcalde Responde. Hemos invitado a un grupo representativo de la sociedad ilicitana, a varios ciudadanos de diversos ámbitos, para poder formularle una pregunta al alcalde. Una pregunta que tiene que ver con los temas que más interesan a los ciudadanos. Ayer vimos una buena, un buen ejemplo de muchos de los temas que interesan a los ciudadanos que se puso sobre la mesa de ese programa. El alcalde responde y el alcalde respondió eh, Juan Antonio, vamos a empezar contigo. Empiezas conmigo. Bueno, yo tengo que decir, en primer lugar, felicitaros, ¿no? Por la, porque me parece una iniciativa muy interesante el que pongáis a la máxima autoridad del municipio frente al televisor, a vuestra audiencia y, evidentemente, a la sociedad civil, que es la que tiene que preguntar eh, las cosas que le, que le preocupan. Yo creo que, evidentemente, no sé, no, no lo he visto, sinceramente he visto solamente un par de preguntas, me comprometo a verlo del todo y a dar una respuesta más eh, certera de lo que quiero expresar ahora, ¿no? pero evidentemente las dos que he visto, eh, pues eluden muy hábilmente unas respuestas o las respuestas que los demandantes, o sea, los, los, que, los que cuestionaban la, los planteamientos, quiero recordar que era el primero, El tema de las aparadoras uh -huh. y el segundo era sobre el ocio y la cultura, sí. que lo hacía un estudiante universitario. Obviamente, con la habilidad que les caracteriza a algunos políticos, pues saben esquivar muy bien las preguntas utilizándola y llenándola de una serie de retórica de adjetivos, pero que al final, eh, si yo tuviera que hacer una pregunta ahora, diría, ¿cómo vas a hacer esto? Claro. Creo que Daniel se lo dijo, ¿no? De, de, de, tu compañero se lo decía Salva. al final. Salva, perdón. Eh, Salva se lo decía, ya, pero vas a poner una fecha, va va usted a poner una fecha concreta para la mesa de, de la economía sumergida, no respondió o sea, hasta ahí puedo leer porque ya no sé más, no he visto más, uh -huh. entonces me comprometo a responderte con mayor amplitud, pero bueno, si ha ido por ahí y, y mi compañera de Sacramento, así que seguramente habrá visto más pues, pues, pues eso, me, pero como ya conocemos un poco el nivel de las respuestas pues, de políticas pues, pues la, lamentablemente Tenemos que otra vez a pensar lo mismo. Claro, Sacramento a ver, desde el pues, alcalde respondió a las preguntas de los ciudadanos. No, primero te voy a responder a lo que ha preguntado a lo que ha preguntado al principio. ¿Qué os parece la, la iniciativa de Teler? La iniciativa de Teler me parece magnífica eh, que el alcalde poner delante del alcalde al alcalde, delante de una serie de gente, de ciudadanos normales y corrientes, que preguntan cuestiones que les implican y que les preocupan enormemente. Me parece fabuloso. La lástima es que haya que habido que hacerlo ahora. Cuando estamos sobresaturados de manifestaciones de este tipo, de grandes ruedas de prensa, de grandes manifestaciones, de asistir a círculos para dar conferencias, de tal... Estamos agotados ya de tanta gente que, curiosamente, nunca nos resuelven de verdad el problema. Nunca dan una solución real, efectiva y, y, y certera sobre lo que se le está preguntando o sobre lo que se está tratando. Yo creo que el alcalde... Bueno, acabamos de salir ahora de la reunión famosa esta con todos los grupos que, como el, el estado de la ciudad, también la acabamos ciudad. de salir de aquí. En fin, estamos, sinceramente, desde el punto de vista informativo, saturados de este tipo de información, de este tipo de acciones. ¿no? El alcalde, yo lo que vi, <ríe> coincido con Marín, es que en realidad no, res, no se responde con claridad y con contundencia a ninguna de las preguntas que se plantean. En algunos casos porque es difícil responder con contundencia, como por ejemplo el tema de, de, de la economía sumergida, porque tampoco es cuestión municipal estrictamente, y en otros porque estamos dando muchos mensajes, estamos saliendo con muchos mantras, con muchas opiniones que en realidad son de difícil cumplimiento y que no sabemos si se van a cumplir. Con lo cual el alcalde tiene que torear más que aclarar. Y ese es el problema que yo le veo, y es que... La ciudadanía, después de haber estado viendo eso, después de estar un rato largo viendo esto con expectativa y con voluntad de que se den soluciones, se queda desangelada otra vez y dice, bueno, entonces, de esto que le han preguntado, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estoy igual que el que lo preguntó, no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. ¿no? Sí, son muchos temas que se le preguntaron ayer y que no sabemos realmente lo que va a hacer el ayuntamiento. Uno de los temas es el mercado provisional. Se le preguntó hasta en dos o tres ocasiones para que concretara precisamente la respuesta, porque volvía otra vez a repasar todo lo que se había hecho, etcétera, etcétera. Cuando la placera dice sí, eso ya lo tenemos, eso ya lo sabemos, pero ahora qué va a pasar con nosotros? Que van a seguir en el sitio donde están, después <risa> de haber puesto a la, a, el alcalde de, de chupa de dominio, la alcaldesa que hizo el mercado provisional, no, por ejemplo, le dijeron de todo. Claro. Eh, no, pero en no. la repregunta el alcalde sí dijo vamos a hacer mejoras. No dijo qué mejoras. Que ahora el alcalde lo tenemos ahora a las diez y media aquí en, en tele, en tele, radio marca, en la glorieta, Pero dijo que se iba a hacer mejoras en el mercado provisional y sí que anunció, pues lo que siempre está anunciando, que van a hacer un aparcamiento subterráneo en, junto al al mercado provisional. En José María Buc, creo que. José María Buc, sí, en la calle José María Buc. Donde han dicho que, que lo van a construir. Eso es, creo que el, lo más concreto que respondió a la placera que le realizó la pregunta. En cuanto al Palacio de Congresos, otro tanto de lo mismo. Hubo que repreguntar otra vez, y en esta ocasión por parte de, Salva, de Salvador Campello, que le dijo: mm. Pero bueno, entonces, el consenso, pero usted renuncia. A, a la ubicación que tanto empeño eh, ha puesto con lo del solar Heighton y podría llevarse a cabo en otro solar. Y ahí el alcalde pues sí que dijo que primero hay que sentarse, pero no concretó cuándo, hay que sentarse. Sí, pero es una respuesta y ya. Es pero una ya respuesta. es una respuesta. Claro, pues empieza a dudar de su propia afirmación, de que el lugar más idóneo era Hayton cuando todo el mundo técnicamente, socialmente, económicamente, todos le han dicho que era impiable, todos, pero, pero parece que ahí sí que hemos y visto... Y a lo mejor ahí se ha dado cuenta. Posible, no, no, pero es que... Eh, sobre, mira, sobre esa cuestión que una cosa son las palabras, y luego resulta que, en otra ocasión, ya se habló del tema y se dijo, vale, estoy dispuesto a que las entidades, la universidad y tal, me diga otras opciones, pero el ayuntamiento es el que manda y eso va a ir en La decisión es <risa> política. Cual... Yo estoy dispuesto a oírlo, vale, vale. pero mire, la decisión es... Claro, estas cosas, al final, a la gente le choca y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hables de la seguridad en el campo y no seas capaz de dar una solución clara y contundente a lo que está pasando en el campo? Sí, pero y lo que estábamos hablando de la Eso economía, es seguridad, La, eh, la, la es, economía sumergida no es algo nuevo. No, no. No es que haya surgido hace cuatro o cinco no, no, años. Yo, desde que tengo uso razón, estoy escuchando lo de la economía sumergida. Yo, yo yo, no creo yo, yo, que, que, que nadie en él no sepa qué es la economía sumergida, ¿verdad que no? Desde el año 78, que íbamos a la rueda de prensa de Justo Linde ya estaba no, ese fíjate, tema. Fíjate, yo creo que no se ha avanzado demasiado. ¿no? Pero vamos a ver, ¿se le puede justificar al alcalde que diga que se vaya por peteneras y que no solucione este tema porque realmente no es competencia de un ayuntamiento acabar con la economía sumergida? No, la, com pues, la competencia del ayuntamiento es forzar a otras Correcto. entidades que sí que son competentes a que tome medidas contra eso, porque al fin y al cabo se está perjudicando a su pueblo. ¿Cuál es el trabajo de la, de, la, de la administración local? Hablar con las instancias superiores, con un modelo y un proyecto. Tú, a las instancias superiores, ¿cuáles son? El Estado y una comunidad autónoma. No puedes ir y decirles, oye, quiero la dama. Y ya está, por ejemplo, que hablaremos bueno, también de eso. Ahora vamos a y hablar y luego el... resulta que no me llevo ningún proyecto. Digo, no. ¿Por qué? Porque el Estado está en otras cosas, la comunidad autónoma está en otras, no está en el municipio. Tú tienes que ir con tu plan y decirles, oye, mira, para la economía sumergida ya he hecho un estudio, ya he trabajado con todos los sectores sociales que están afectados, llevamos muchos años eh, de ambulancia, el desarrollo local está plenamente trabajado y entonces digo, oye, las medidas necesitamos inversión. Porque hay, hay claro. recursos pues, para, para, eh, para hacer eso. Fijaros, en el debate, en, es, en este programa del alcalde Responde, ningún ciudadano le preguntó sobre la dama del chino. Se le preguntó sobre el patrimonio, sobre uh -huh. la cultura, pero sobre la dama del chino no le preguntó. Esto eh, indica, puede poner de manifiesto, que poco nos importa en estos momentos si la dama viene en 2022 o es no viene. Que... Aunque ya sabemos que esto es un anhelo que llevamos en el corazón todos los ciudadanos. Mm, mm. Pero parece que este no es un problema. Y no sé si es, por, eh, si es una jugada del destino lo que le ha, ha sufrido el alcalde, pero el lunes, el lunes ya lo mm. pidió formalmente en Madrid al ministro de, de Cultura. Y ese mismo lunes, cuando el, el alcalde estaba en Madrid con el ministro, hablando de la cesión de la Dama del Che, la ministra Teresa Rivera publicaba pues, lo que ha supuesto un hachazo para la agricultura yestana, publicaba ya su, su propuesta inicial de recortar el el trasvase Tajo Segura. Vamos, ¿qué puso fecha de caducidad o qué ha puesto fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura? Ros, no es, no es a la agricultura ilicitana, es a la agricultura de la mitad sí, bueno, de la provincia ya, de Alicante, ya, al Murcia, ya, Murcia al Sur Almería, sureste Sur español, Sur español y el turismo más importante de este país, porque a ver de qué vamos a beber y con qué nos vamos a lavar. Porque, entre otras cosas, a los ministros de Madrid se les llena la boca con el agua desalada Y no oyen a los agricultores decir que ese agua no es buena para la agricultura. Es un problema y vale carísimo desalar el agua. Y origina un problema superior, que es ¿qué hacemos con la salmuera que se deriva de desalar el agua? ¿Dónde echamos la sal? Porque donde echemos la sal no crece nada. Sea el mar o sea la tierra, no crece nada. Eso se va, a, tan ecologistas que somos, y to muerte total. Entonces, yo no sé... A ver, a mí lo que me extraña, creo que lo hemos comentado algunas veces, y pues, posiblemente yo tengo un pensamiento un poco radical, ¿no? Pero lo de dar con el zapato encima de la mesa e ir a Madrid, no con los tractores a ver si te autorizan a circular o no, sino a circular y a plantar bronca, ¿cómo puede ser que un, que un presidente de la Generalitat Valenciana esté poniéndose de lado de los que van a matar a la mitad de la población que tiene? Bueno, una buena parte de la población que tiene. A Urbina, a Urbina yo lo oí ayer, sí. y Urbina decía, literalmente, mira la, la situación personal mire usted tengo un cáncer me han me han forzado a tener un cáncer y dentro de cinco años he muerto eso es lo que decía urbina la agricultura aquí se va porque entre otras cosas la competencia que tenemos con otro país del sur es tan brutal nos va a comer de tal forma porque no estamos haciendo absolutamente nada que aquí los tomates no vamos a poder venderlos y entonces qué y nadie lo que me extraña es que nadie pelee nadie eh, fuerza las situaciones nadie va a los ministerios nadie, va, nadie monta broncas, no sé, es muy raro bueno, la las, las asociaciones agrarias el 24 de mayo hicieron una tractorada salieron allí, la ministra no quería atenderles en principio, luego se vio forzada por los medios quizá eh, a partir de ahí eh, hizo el paripé porque claro, lo no, atiendo mira el y el resultado es que <risas> sigo con mi proyecto hacia adelante pues bueno, eso te indica una cosa dos Si se han puesto al principio, parecía que Mireia Moya y, y, Puch, y Chimo Puch, sí. se ponían del lado de los agricultores, pero yo no he visto ningún resultado. O, o no era real, era una fotografía, o como mínimo, en el peor de los casos, no han sabido sacarle rentabilidad a una situación que es gravísima. Son 100.000 empleos, el Producto Interior bruto, tú dices el turismo, el sistema agrario y, y turístico se va a ver muy, muy afectado, ¿no? Porque eh, eh, decías las desaladoras, si las desaladoras fuera una oportunidad, como dicen, yo creo que no lo es, y, y aparte de, de, del problema medioambiental que genera, ¿no? sí. eh, es que resulta que el litro de el electómetro de agua cuesta 70 euros, ahora ya con el trasvase, pero el de las desaladoras son un ciento y pico, eso sí. es inviable, o te dedicas a plantar marihuana... Fíjate lo bruto que soy ahora diciéndolo. O no es rentabilidad, porque ¿cómo vas a hacerlo con lo, que, con lo que ganan los agricultores que ya sabemos lo que ganan? Con lo cual, la agricultura, olvidémonos. Y luego tenemos otra parte, una pata muy importante, que ya tocado está el turismo, para que encima le demos el empujón final. A ver, hay dos, dos cuestiones, claro, es decir, señalar los problemas es muy fácil, pero ¿cómo podríamos aportar alguna cosita? Pues mira, hay una cosa que he hecho en falta, que es este año hemos visto que hemos tenido muchas lluvias. No hay ningún, ninguna tecnología que permita recoger esa agua que se va al mar, que se está perdiendo. Eso, por ejemplo, esas inversiones que se tenían que haber estado haciendo no se han hecho. Ese es un, un problema. Sin embargo, estamos todo el rato hablando de desaladoras o discutiendo, ¿no? Empecemos a sembrar sobre lo que ya podemos hacer, que es recoger un agua sobrante que se va a ir al mar, etcétera, etcétera. Pero no solamente el río Menalpó. Los, los ríos que tenemos eh, cercanos a nosotros, que ha pasado exactamente lo, lo mismo, hay que hacer tecnología para poder hacerlo y yo creo que lo que hay que retomar seriamente es un plan hidrológico técnico, no político, donde las 15 cabeceras empiezan a ver claro. cuáles, no soportarlo sobre eh, eh, todo es el Esto es lo que quería preguntaros porque eh, Asaja por ejemplo ya está, va a muerte con el Uf. gobierno de Pedro Sánchez porque está diciendo que el trasvase Tajo Segura se lo está cargando por una cuestión política. Eso Ideológica. no es... es que no tenéis ningún, ni siquiera ninguna duda de que se está haciendo por el cambio climático, por mejorar el río Es que río no es así. El no no ¿No cambio climático, dos? cuanto más riegue, cuanto claro. más vegetación tenga, mejor por el cambio climático. Sí, es el... que es no la de siempre. <risas> No. Sí, el director Juan Marín pretende algo que es inviable en un político español hoy en día, es mm. que se planifique más allá de cuatro años. Bueno. Eso no lo contempla nadie. Prueba, <risa> de, ello, prueba de ello es que acabamos <risa> de hacer, de tomar unas decisiones políticas para aguantarnos dos añitos más en el gobierno. Bien, pues imagínate, hoy, cuatro, más de cuatro años. Hoy precisamente bah. el presidente de Regos del Levante está con Mireya Moyá. Eh, a las diez se reúne con Mireya Moyá, la consellera. Ayer el alcalde en el programa, el alcalde responde, volvió a decir... Creo que el mismo discurso que Chimo Puch, el de decir, hemos mejorado en algo la propuesta inicial de no subir los caudales ecológicos de golpe, sino que se sube, en vez de 6, vamos a ver, al final en 2027 tendremos 8,6 metros, metros cúbicos, exacto. que dicen que eso es una barbaridad porque nos quitan el 70% de los desembalses. Pero nos lo quitarán en 2027. Cuando yo ya no sé gobernando. En 2022. <ríe> se otro, pues, Se claro, en, claro. en 2022 solamente dice el alcalde que nos van a subir, eh, bueno, dice, ¿no? El plan hidrológico, el borrador. El alcalde ayer decía que sí, que el, ta el trasvase Tajo Segura es irrenunciable, pero en su propio discurso acababa diciendo que iban a trabajar para garantizar el agua, provenga de donde provenga. Y ahí es donde, donde creo yo que tanto Chimo Puch, Mireya Moya y el alcalde están haciendo, destacando su discurso. Ya, pero provenga por... donde provenga, ¿qué significa? Claro. ¿De dónde proviene? De, de de no, calaciones. no, de que, que tenemos que traer barcos italianos cargados de agua para volcarla luego Ajá. aquí en los pantanos. ¿Qué tenemos que hacer? Provenga con donde provenga. Es que no hay otra forma. O cogemos el agua de lluvia, o la que sacamos del mar, Ajá. o viene por el trasvase Punto. verdad No hay más agua aquí. Es que no hay otra agua. Ni siquiera tenemos ya recursos subterráneos. Están agotados todos los pozos. Claro. En Villena, en tiempo de Alfonso XII, venía a cazar patos a Villena. A cazar patos a Villena. Y hoy no queda una gota de agua ya. Y hay que, están cada vez profundizando más, profundizando más. Están agotando todos los acuíferos. ¿no? ¿Por qué? Porque nadie toma una decisión con conocimiento de Estado y a largo plazo. Es que... En la Segunda República ya planteó el, el Plan Hidrológico Nacional de Agua del Ebro. Y aquello se paralizó todo y se ha, siempre se ha paralizado este tema. ¿no? Y es que cuando no tenemos respuesta, cuando no se tiene una respuesta concreta, se dice estamos trabajando en Y a mí esa frase me parece demoledora, porque no dice nada. Y por otro lado te dice, bueno, si estás trabajando, dime cómo lo vas a hacer. Como mínimo, explícame. Nosotros hemos dado algunos datos aquí sí. y no somos expertos ni técnicos de, del agua precisamente. Pero pues, bueno... Vamos a ver cómo podemos recoger esa agua sobrante, cómo podemos hablar con ríos de, de, ciudad, de provincias limítrofes de a nosotros, Valencia, evidentemente, que también hay, un, hay sobrantes. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para hacerlo, porque la desaladora no es la solución. Vamos a hacer una inversión multimillonaria allí de 500, no sé cuántos... Vale una sea, de vida, vale nada, vale millones nada. de euros. Y el consumo eléctrico es y el absolutamente... Increíble. Eléctrico brutal, o sea, y además... Eh, eh, es un sumidero de, de, el, el, del CO2, tú lo decías. Yo creo que los ríos permiten, eh, y esos trasvases sí que permitirían un, eh, un, un medio ambiente mucho más saludable. Evidentemente, trasladar luego todo el agua al interior, imagínate cómo podría ser eso. ¿eh? ¿Cómo eh, la llevamos? claro. Eh, vista la tragedia que se nos eh, echa encima con este plan hidrológico de Teresa Rivera, ¿qué creéis vosotros que va a pasar ahora? Porque hemos oído al alcalde decir que va a recurrir el plan hidrológico, a Chimo Puch a asumir el recorte del trasvase, pero también ha dicho que va a recurrir El plan hidrológico Asaja llamar a todos los agricultores A que echen a Pedro Sánchez A que echen este gobierno de Pedro Sánchez El, el Partido Popular acusando Al PSOE de querer enterrar Este trasvase, esta in, infraestructura Clave, ¿qué creéis que puede pasar En estos momentos En, en, en esta zona en, lo, en la zona del Segura? Pues yo creo que es conveniente Ir preparando las esquelas y dar el pésame A los agricultores porque Otra cuestión no No queda. O sea, mientras estemos esperando esa famosa frase de que ningún político quiere judicializar la situación política porque todo es política y no tiene que ser juzgado, al final es un desastre lo que estamos haciendo. Porque todos van al mismo tema. No, no, sí, tú dime que no, pero vete al juzgado, corre. Ya tardaremos otros 5, 6, 7, 10 o 15 años. Y si lo llegamos a lo constitucional, ni te digo. Cosas que tenían que ser resueltas en un mes tardan dos años, ¿no? Entonces... Mientras, mientras eso está ocurriendo, los plazos van corriendo y efectivamente se llega a que dentro de X años no tenemos una gota de agua. Tenemos la gota mínima para poder, para poder beber, ¿no? Entonces, yo con los políticos les tengo mucho miedo cuando dicen, vamos a ver, vamos a estudiarlo, ¿no? Yo lo veo complicado y además te digo, ayer he escuchado una cosa que me llamaba muchísimo la atención, de una fundación que se ha creado en Barcelona. Era una fundación muy chula porque además le preguntaban a esta fundación qué es la diplomacia de las ciudades, ¿no? Que cómo podían retener el talento y habían llegado a un acuerdo público-privado, algo que, sabes, que nosotros demandamos mucho. ¿Cómo lo hicieron? Pues la iniciativa fue privada en principio, fueron las universidades en Barzona hay muchas, nueve, se unieron para retener talento y hacer innovación y, y como se habían dado cuenta que había mucha gente que vivía afuera y tal, Que se había ido fuera y que incluso no volvía a Barcelona, pero que querían tener contactos y ver cómo, de algún modo, hacían una relación con todo el mundo. ¿no? Una especie de, de cuadro en el cual pudieran retener. ¿Por qué digo esto y qué tiene que ver con el agua? ¿no? Evidentemente, al, al chico este le preguntaban, no recuerdo el nombre, le preguntaban el problema identitario, si era un problema y cómo lo había resuelto. Ya sabemos todos que en Cataluña qué pasa, ¿no? No, no lo voy a contar, ya no, ni lo voy a descubrir. Lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba ahora. Bueno, entonces él dijo: nosotros, en vez de. Este es un tema político. No queremos entrar en el tema político. Vamos a buscar soluciones. Entonces, yo lo que le invitaría a las asociaciones es que pongan encima de las mesas ellos, que son técnicos, estas que hemos citado, y otras soluciones, para empezar a hablar de soluciones y que no hablemos del problema. Eso es lo que yo haría y lo que le diría a todos los gobiernos a todas las instituciones. Vamos a trabajar sobre las soluciones. Y vamos no, a olvidarnos pero, del problema de Madrid. Es, que, es la, vamos, es vamos, es la Marino, única fórmula. Claro, no, Marín, es que no, claro, no, no es, en el tema del agua, concretamente, no es así. O sea, se ha presentado claro, informe de. Mí, claro, usted. El problema claro, del, del Tajo claro. está en otro. en, en, tú, en la afluencia de pero, Madrid. Pero, en, pero, el el problema, problema está... pero tú conoces. ¿Tú crees que la, la, la hoja de ruta que llevamos ahora.? Porque yo creo que el gobierno lo tiene claro. Si la María Teresa, la, la ministra, ha dicho lo que ha dicho. Claro, es que va para adelante. Pero, claro, ¿Y ahora qué hacemos? Pero aquí. <risas> pero vamos a ver, lo que tú estás planteando, Marín, ya se ha hecho. Los agricultores han han estado con los insistan? mejores ingenieros, eh, han estado unidos, Murcia, Alicante, Almería, han presentado informes, alegaciones, porque todo esto son una tramitación farragosa lo de los mm. planes hidrológicos. Ahora sí, solo sí. queda lo último, aprobar sí. definitivamente después de presentar las alegaciones. Se ha hecho un esfuerzo titánico, porque llevamos años detrás sí de esto no, no sabíamos se ha pagado cada euro de agua se ha entonces, pagado cada euro entonces quería preguntaros si se ha hecho ya ese ese trabajo incluso todos los agricultores decían los regantes decían desde el presidente de Riegos del Levante el presidente de la, del Sindicato Central de Regantes Ángel Urbina, decía es que la ministra no quiere recibirnos Y al final los recibió sí, sí, hace sí. dos semanas, no es en este mes de junio. Por la, por y salieron algo contentos porque dijeron que parece que Teresa Rivera se había enterado de que incrementar los caudales ecológicos del agua no iba a solucionar el problema que tienen en Aranjuez por la mierda que echan al río. Mm. Porque mm. no se está depurando bien las aguas de Madrid. Mm. Bien, Entonces, ¿qué crees tú que ha fallado en todo esto? Es que eh, lo, lo único que que podemos pensar es que tenemos algún representante político ¿No? que nos haya defendido, pero no solo a Alicante, sino a Murcia y Almería. No tenemos a nadie. ¿Qué pasa con los políticos? Son bueno, ellos, bueno. esto es política. Yo, yo, efectivamente, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo. E ideología. Eh... Sí, pero política al final eh, No, pero... no, pero es la ideología llevada a la política, que es más grave todavía. No, Porque tú no, puedes no. pensar una cosa, pero, pero llevarla a, a la efectividad la planificación, política. Ya, pero exactamente la planificación hidrológica se tiene que hacer con criterios políticos también. Por Sí, sí. Eh, eh, pero, teniendo en pero, cuenta sí, los sí, créditos, mientras que seamos claro. 17 de autonomía, más, más pero, criterios ¿qué, políticos. ¿qué pasa, de... aquí? ¿Qué pasa aquí? Que los políticos del levante, los del sudeste no. español, eh, ni están ni se, se, se les esperan. Pues, entre otras muchas cosas, no los conocemos a veces, ni tan siquiera los conocemos. Con lo cual, eso ya es, ya es, un, ya es un crimen, ¿no? O es un delito. El hecho de no conocer a nuestros representantes, a lo mejor deberían, deberíamos de la sociedad exigirles más. Que Pero tenga seguido. más visibilidad y Pero que sepamos... Pero tenemos pamo. a un presidente del PSPB, bueno, Puch, a una consellera de Elche, no ya. Sí, y ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? El resultado ¿Cuál, cuál, mismo. ¿Cuál es el libro de ruta de compromiso desde el punto de vista ecológico? Los ríos tienen que ser ríos que cuando nacen no pueden ir a ir a poner, mar y punto. Y no se puede no, tocar no, el no, agua ni no, se puede no, tocar no, nada. No, y y de en aquella concentración en la estuvieron todos representados que por primera vez, yo lo escuchaba a la decir, que por primera vez todos los grupos políticos se habían unido. Pues mira, a lo mejor el, el manifiesto en conjunto hubiese estado bien, que lo hubiesen firmado, que lo hubiesen llevado todos de la mano los representantes de nuestra tierra, a Madrid, a decirle, mira, todos, eh, compromiso, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, todos estamos de acuerdo en que esto hay que modificarlo. O por lo menos debatirlo y empezar a trabajarlo desde otro punto de vista. Yo eso no lo he visto. O sea, por eso creo que se queda más en la imagen, en la fotografía, que en el, en el ejercicio del trabajo. Me da esa sensación. Eh, todo está politizado y ese es un problema no solamente del agua es un problema general porque las ciudades, las comunidades autónomas no avanzamos porque muchas veces entramos en choques y conflictos políticos y esa solución pues debe de hacer la ciudadanía debe de despertar ya ya está bien de que nos quedemos dormidos y que este es un problema muy acuciante y a lo mejor están despertando porque hay un sector de la población, aunque nos afecta a todos, que está muy preocupado Pero si en toda la sociedad civil, cosa que he hecho muy en falta, y yo sabes que soy miembro de una uh -huh. plataforma de la, de, de la sociedad civil, he hecho muy en falta eh, ese síndrome de Estocolmo. O sea, aquí todo nos parece bien y todos nos callamos. ¿Por qué? Porque no queremos molestar al que gobierna. Esa es la realidad. Y decir que es blanco y en botella es leche, pues nos, nos da miedo. Y solamente salimos cuando ya nos tocan dinero. Y eso no puede ser. Yo, en parte, también le echo la culpa o la responsabilidad no, a que cuando... no hay una, una implicación social. ¿eh? Y que no levantamos la voz, sí, Jolín. Sí. La levantamos en los bares. La levantamos en nuestras o casas. En la radio. La pues, la radio ¿no? Nosotros en la radio. Bueno, pero este ya por lo menos es un vínculo. Sí, que sí. Es una plataforma que nos permite expresarnos. Y gracias a ella, por lo menos podemos decirlo. Lo que tenemos que hacer es invitar a la sociedad a que participe. ¿A que sea más activa? El programa como el vuestro. por Pues a lo mejor esas cosas empiezan a animar a un poco la situación del local. Yo lo veo a nivel local. ¿eh? Puedo hablar de otras sí. poblaciones, pero a nivel local lo veo muy triste. Es muy... Nos están dejando, adocenando de tal manera los políticos que estamos noqueados. Esto es como una batalla. Tantos golpes, te das cuenta de que hay mucha gente que te dice es que no vale la pena. Es que ¿para qué quieres decirles nada? No, es que no te hacen ni caso. El ejemplo que estamos poniendo ahora, con todos los informes que tú decías, y es verdad, 42 años que llevamos detrás base y no sé cuántos ríos y ríos de tinta y de palabras y de misiones y de reuniones. ¿Y de qué ha servido? De no encontrar una solución a una cosa que llevamos siglos intentando solucionar. Eh, se, ha se, han, se han encontrado soluciones Teníamos sí, un memorándum sí, sí, que ahora Se, se han ofrecido que, soluciones que ahora, y no le han hecho Ni caso que sí, ¿sí? Ahora, que ahora de ¿Sabéis cuál es, creo tal? yo que es el problema De todo esto, de todo lo que nos está pasando? Es decir, de, esta, de esta debilidad de la sociedad civil, como dices Creo que es el sistema electoral es, lo, A nuestros representantes Los eligen los partidos A nuestros representantes Los eligen los partidos Y una vez que estás elegido, te planteas lo mal que se vive trabajando de, no vale un voto, de... minero o trabajando sentado en las cortes. Y, y dice y, y, es que pasta... y, y no vale un voto aquí igual que en otras No, cosas. exactamente. Porque esa es la ley. El, el, el, la ley no es, lo es la que hay que cambiar. No es lo mismo. Y entonces, es... ante ese tema, todo el mundo estamos asustados porque a, a, a mí me pasa lo mismo. Es decir, a ver, yo... Coño, ¿por qué Urbina no coge a Alejandro Soler y le dice, che, vente conmigo? Venga, pum, pum, mira, mira, pum, tenemos que dar guerra porque somos, porque, tal, porque tú representas aquí, porque tú contigo a muerte. No, no, no. no A, a Ruth el Senado. Oye, mira. Todos, calma, todos, calma, todos. quiere de la mano, todos. todos callados, ya se pelearán otras la, cosas. La, la, los políticos no hacen nada. Y cuando llegan allí, dicen... A ver, algunos votan en contra. Cuando llegan a la hora de la Brava, ni votan en contra. Y dicen, pero, vamos a ver. ¿Estáis locos? Es para mañana mismo. Y es eso, es... El sistema de elegir a nuestros representantes es malo, directamente, es negativo para la población, para la sociedad civil porque no puedes no puede exigirle al, al representante tuyo que, que haga lo que tiene que hacer ¿No lo puedes hacer? ¿Cómo lo haces? Se puede hacer, se puede ¿Cómo? hacer. Lo que pasa es que. Esperando representante... otros cuatro años para votar y cuando hayas llegado esos cuatro años ya está el destrozado. Pero de, lo el que estáis hecho. diciendo es que los representantes políticos, aquellos que tienen cargo público, parece que solo les interesa eh, el partido, el conservar su puesto y, y, y no el interés general. Y la cuenta corriente. Esta es la conclusión, efectivamente, por la cuenta corriente se trabaja mucho mejor en un. No, de, de cargo Ross, público no. Ross, demuéstrame, que, demuéstrame que no. Yo, yo, yo, no, yo, yo no sé si sería tan, drama, tan drástico en ese sentido. Yo que, quiero pensar no, pero bien. ¿Alguna vez habrá que poner alguna postura drástica? Pues, sí, sí, es que sí, ya va sí, siendo hora, sí, ¿eh? O si sea. Te ¿Un, ¿Un, alcalde, un alcalde no te te debe ser De la eso. población. Un claro. alcalde no debe Debe ser representarnos eso. a todos. Debe representar claro, claro, ¿Lo está claro. haciendo Carlos González? Os lo pregunto. Yo eh, no sé si lo está haciendo. Lo que sí que, sí que es verdad, lo que intentaba deciros, que, es que, hombre, yo quiero pensar que los políticos, eh, aunque sea profesionalmente... Y Yo me pregunto porque el otro día vino el ministro Ábalos, eh, sí, tuvo la oportunidad de, de, de estar con el dicho. ministro de Transporte, eh, el otro día con Uribe. Supongo que el alcalde se quejará de cómo nos están tratando el gobierno de Sánchez es que, y estará quejar, eh, Ross, Supongo que lo dirá. La, no sé. la palabra reivindicación parece que duele. Y eso es. Mm, lo estaba comentando antes de la sociedad, pero en los políticos pasa lo mismo. Claro, tenemos un sistema de partidos, no el Partido entonces, de partidos Socialista, en todo el todos que iguales. es muy jerárquico, ¿no? Eh, esto viene con una pirámide invertida. Imagínate una pirámide invertida, Madrid, en nuestro caso Valencia, luego Alicante y luego Elche. sea, tú tienes jefes delante. Si estás en Madrid, pues tienes menos. Pero si estás en, en la punta de la pirámide invertida, pues en Elche tienes que responder a Chimo Puch, tendrás que responder al presidente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decirte? que esta gente sí, pero en este ya hay primarias ya, pero el Partido las primarias Socialista ya... ya vota al candidato ya, pero ya sabemos ya sabemos cómo son estas pero cosas ya no ¿no? por favor <risa> <risa> no lo ha hecho con muy buena intención eh muy buena intención pero bueno, bueno las primarias no nos hagamos reír de esto de las primarias no Eso, esto no es Estados Unidos que yo sepa vamos ¿eh? <risa> y aún así bueno el caso es que no es lamentable pero es verdad que lo... vuelvo a decirte lo mismo tenemos que exigirle que reivindiquen tenemos que pedírselo, no, tenemos que exigírselo, porque es responsabilidad de ellos que pues que no tengamos dotaciones para mantener el Palmeral o el Misterio y todo esto, y se lo tenemos que decir los demás, que no lo decimos nosotros, otros? De, se lo diremos nosotros. En en otras en otros países de, de, de sobre todo de Latinoamérica, han llevado conclusiones y a soluciones a estos problemas, ¿no? Crean los implanes. Una cosa que me, me he descubierto, hemos descubierto, que es el Instituto Municipal de Planeación. Y, y decía un, un señor que se dedica a la gestión local, que estoy en contacto con él de una consultoría, me decía, era muy chulo el tema, y, y decía, y, y le preguntaba, mejor dicho, ¿y de qué depende que funcione? Pues depende de la calle, depende del político. Entonces, la responsabilidad nuestra como ciudadanos, ¿qué es? Aparte de exigir elegir a los mejores responsables para que nos dirijan en las próximas elecciones. Es lo único que podemos hacer. Bueno. votar a quienes, ten, a quienes creamos que nos pueden defender Marín, mejor Marín nos está diciendo que tenemos lo que nos merecemos, eh, sacramento <risa> no, no, ni siquiera es eso Ros. Sí. lamentablemente ni siquiera es lo que nos merecemos porque no nos merecemos no, no, no, nos los eligen otros nos, y no podemos votar otra cosa, tenemos que votar eso que nos eligen otros en un planteamiento, como él decía, de estructura piramidal o, o de estructura de mando que el que habla, el que se mueve, como decía Guerra no sale en la foto Y vale. si no sales en la foto, no hay financiación autonómica, no hay proyectos a largo plazo, no hay, no hay nada. Bueno, eh, y si caes en desgracia, pues posiblemente pues tengo, la próxima vez no vuelva al mismo va, puesto que tienes. Ahora pues tengo aquí, no quedan muchos, y tenemos todavía que hablar del mercado central, hablaremos enseguida. Eh, y quiero preguntaros una cosa. ¿Cómo estáis viendo al alcalde? En, después de dos años. ¿Cómo, cómo lo estáis viendo? Eh, Ahí de, después en este segundo mandato municipal. ¿Cómo cómo veis su actitud? Yeah. Eh, ¿Lo veis a, a, agotado? ¿Lo veis desgastado? lo veis eh, con mucha energía, no, lo es. veis con eh, la amenaza de un partido que, no lo, que lo va a echar y no lo va, no lo va a proponer como mm. candidato a las primarias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estáis viendo vosotros al alcalde, Sacramento? No sé, yo lo veo igual, lo veo exactamente igual. Es decir, tiene, una, tiene una posición él de carácter, es un hombre eh, teóricamente dia dialogante, que quiere hablar con todos y tal. Esos cada vez se le está viniendo más abajo por la propia situación, por los propios dictámenes que tiene, es decir, enseña los informes a todos, enseña los datos a todos, es que no lo estás haciendo, es que tal. Y luego tiene también la otra contrapartida, que son sus socios de gobierno, sus socios de gobierno tienen una hoja de ruta muy clara y además lo ejercen y, y, y obligan a que se haga lo que los socios de gobierno quieren, más que lo que el propio gobierno quiere. Entonces, pero esto siempre ha sido histórico, tío. Recuerdo sí. los de los demás a la izquierda del PSOE mandando más, casi haciendo más cosas que el propio PSOE, porque bueno, tienen otro planteamiento de, de alianzas, ¿no? Yo a él lo veo bien, o sea, desde el punto de vista sí. Eh, eh, físico eh, no, de salud lo digo, y tal ¿lo bien? Porque... ahora desde el punto de vista político pues todo, se va desgastando todo se desgasta, se desgasta, se desgasta y más cuando tienes una espada de Damocles que es precisamente quien te ha puesto Y luego tienes enfrente también a Pablo Ruz, que no le pone las cosas fáciles. Eh, lo vimos en el debate sobre el estado del municipio. Marín, ¿pudiste seguir el debate sobre el estado del municipio? Porque si no viste el programa de ayer entero, no sé <risa> algo, si, algo si mi... pudiste ver el estado sobre... Es complicado verlo. El debate bueno, sobre el estado es del municipio. Pero bueno, te, te responderé yo. El... Te lo digo por cómo terminó también con esa genuflexión. Sí, el... el... Vamos a ver, eh, sobre la situación que tuve, yo creo que evidentemente en política todo desgasta. Yo la frescura, es verdad que la frescura que le había al principio, incluso en el discurso, en el diálogo con los demás, con los, con los agentes sociales, la intencionalidad quizá se le ha ido desmoronando. Es posible que a lo mejor tuviera en su mente una, unas, unas cuestiones que no ha podido llevar a cabo por la situación electoral, que le, le ha comprimido mucho, por la situación del partido que todos sabemos que no es fácil, no, él no controla el partido, no lo domina, y lógicamente pues eso es una tensión, y, y aguantar eso lleva seis años, ¿eh? sí. aguantar esa tensión no debe ser fácil, pero bueno, es verdad que tenemos ejemplos para comparar en, la, en esta situación, como decía Sacramento, ha, ha sucedido Janete. ya, conmigo, yo, sí. yo recuerdo a Diego, y Diego controlaba perfectamente esas situaciones, e incluso, incluso llegó a hacer planes estratégicos con, que todos recordaremos como eran Future Edge, uno y dos. Entonces, eh, ¿qué creo? Que le ha faltado ese punch final De haber tomado decisiones Que ahora está tomando decisiones Y que creo que ni son muchas suyas Como tú bien has dicho O no sé si está del todo de acuerdo Evidentemente tiene que decir que sí Pero, pero yo creo que falta, falta algo Y eso le está haciendo mella profundamente Me da la sensación Y sobre lo que tú me decías de... De, de la oposición, bueno, es que la labor de la oposición es fiscalizar y no, no queda otra, entonces yo creo que se lo han tomado muy a la letra al pie de la letra, no, vamos a fiscalizar hasta el último coma, bueno es que la, la, la labor de la, de la oposición no quiero defenderles en general pero es, es complicada porque al final, tú puedes hacer planteamientos, pero no te hacen caso porque resulta que como los otros son los que gobiernan, por pues muy buenas que sean tus ideas no las toman en cuenta, o en el peor de los casos, si las toman, las hacen tres o cuatro o seis meses después y las dicen como suyas, con lo cual te fastidia porque ya dices, hombre, la idea es nuestra, hombre, por lo menos reconocerá, ¿no? Con lo cual, al final, ¿dónde arrinconas tú a la oposición? Si no le das participación, fíjate, y vuelvo otra vez a esos planes estratégicos que sabes que siempre uh -huh. hemos defendido, y en los planes estratégicos debe estar la oposición. No solamente debe estar los agentes sociales, uh -huh. debe estar la oposición. ¿Por qué? Porque así es un proyecto para todos. Claro. Eh, le das continuidad. Claro, garantizas claro. la continuidad. Garantizas la continuidad. Implicas a todos. Todo aunque cambie claro. el alcalde, aunque cambie el partido político, todos estamos a una. Eh, Vamos a hablar ya en los últimos minutos eh, de la tertulia del mercado provisional. Hemos abordado un poco, una pincelada, pero ya sabemos que a Aparpiza ha denunciado al ayuntamiento, evidentemente, ha rescindido el contrato y no les... Eh, No les da opción a indemnización, con lo que van a reclamar ese dinero al ayuntamiento. ¿Y qué va a pasar con los placeros? Porque los placeros tienen firmado un convenio con Aparpisa. Yo, yo tengo, una, tengo una cuestión que no soy capaz de resolver. Posiblemente técnicos eh, juristas más, eh, más entendidos que yo supongo podrían resolverlo. Yo soy eh, placero y tengo un contrato firmado, eh, avalado por un ayuntamiento, con una constructora que, al que le tengo que pagar el puesto del futuro que tendré, Que a su vez esa constructora está tal y tengo un contrato firmado con la constructora. Ahora interviene una parte, de, la del principio, la del ayuntamiento, y dice que deniega ese contrato. Pero yo el contrato lo tengo firmado con la constructora, no con el ayuntamiento. Y el ayuntamiento me dice que Pimesa ahora va a llevar ese contrato. Oye, ¿qué dice la otra parte donde yo tengo firmado el contrato? ¿Qué dice a Parcisa sobre el contrato del placero con ¿Por qué Pimesa? ¿Pimesa ahora le quita el, el contrato a Parcisa y lo llevan ellos? ¿Vamos a gastar dinero público otra vez en hacer estas cosas de los placeros y tal? ¿Cómo se puede resolver eso? Porque. Sí, sí, a partir de ahora, eh, no se preocupen ustedes, señores placeros. Pimesa lo va a gestionar todo. Es lo que han dicho. No, no, pero es que el contrato está firmado con otra empresa. Ya, pero el discurso del alcalde es. Ya, ¿a, quién no se ¿A, ¿A quién le pagan los placeros? ¿A el... Pimesa y a, y a Parcisa? ¿Y los dineros que ya han adelantado a Parcisa, qué hacemos con ello? ¿Vamos a tener que denunciar también a Parcisa? ¿Los placeros van a denunciar a Parcisa o van a denunciar al ayuntamiento? Es un cacao legal el que se están metiendo, un berenjenal, que ya veremos a ver cómo se resuelve. Es que yo no veo tan claro eso de que, mira. Hemos decidido que no se haga el mercado y a Parcisa aquí, bueno, no va a reclamar. Prueba de que el asunto está muy complicado es que los placeros todavía no tienen ninguna información oficial del ayuntamiento y a Parcisa la semana pasada recibió el documento que decía que se rescindía el contrato. La semana pasada. Y llevamos meses ya hablando de la, de la rescisión del contrato y los placeros todavía no. ¿Cuál es la situación que, está, que realmente estamos teniendo? Por cierto, ahora vamos a crear una plataforma. ...para la protección de los bienes eh, del UNESCO de Elche... El, ...el Palmeral y el Misteri... ...por tanto, tenemos que cortar el tráfico... ...el tráfico en la entrada prácticamente de, de Candalíspa... ...que ha cortado el tráfico, ¿por qué? Pues porque influye cuando los, cuando los coches pasan... ...pasan porque está la Basílica al lado y el Palmeral... ...el Parque Municipal está ahí, habrá que protegerlo... ...hay que cortar esa vía de circulación... ...y en todo caso... Ponerse de acuerdo con Esther Díaz y que haya bicicletas, pero que hagan, que echen humo, que hagan ruido cuando está el misterio al lado y está... Esto no puede ser. Hay que cortar el tráfico ahí. Hay que cerrar la ciudad. Hay que blindarla. Entonces, todo es en bicicleta. Que es la misma argumentación que se ha tenido en parte para rescindirlo del mercado. <risa> es que es curioso. Oiga, es que aquí pasan coches, ¿eh? Y pasan coches todos los días. Es que, ¿y qué hacemos? Y cuando están ensayando el misterio ahí abajo, ¿qué? todos cantando. ¿Y, y, y qué? ¿Pasando coches? Esto no puede ser. Habrá que protegerlo, ¿no? Pues vamos a cortar las calles y la, la Basílica de Santa María, creo que se está cayendo. Sí. A, trozo, más, a, en a no, Y nadie hace no al misterio. Se le preguntará al alcalde hoy cómo está este asunto claro, de la que Basílica habrá que rehabilitarla, pero bueno. Eh, eh, se decir. está cayendo a trozos y el Convento de las Clarisas, ahí Entonces, lo tenemos. El, Belli, el Convento de los Mercedarios. Ahí el, está claro, un monumento. La Calahorra igual, o sea, está todo por, por hacerse. Insisto, en Elche no somos capaces de proteger lo que tenemos. Nos metemos en aventuras nuevas sin haber protegido lo que ya teníamos. Es curioso esto, es, es muy extraño. Es, es, es un poco lo del la El morir real no te digo nada, se va a caer a trozo. Muchas a caer veces abajo lo has dicho tú muy bien. Y, oye, ¿el carril bici era lo más importante para la ciudad? Yo, o sea, yo soy parte de que se hagan cosas, evidentemente. La petralización, había que estudiar el tráfico, etcétera, etcétera. Seguro. Pero era lo más importante, lo más urgente. Tenemos otros elementos eh, históricos que se están cayendo pedacitos y no hacemos ni decimos nada, absolutamente. Y a mí lo de mercado es que me parece ya... De, desde el punto de vista no ni de los afectados que pobrecillos, ¿no? Es que del ciudadano. O sea, a mí ya me da vergüenza. Yo salgo fuera de Elche y cuando, cuando digo que soy de Elche, hablas del mercado. Claro, me dice, pero ¿qué os pasa? <risa> me lo pregunta todo el mundo. Pero ¿qué os pasa en Elche? Porque claro, la gente lee las noticias, ve, la, escucha la televisión, ve la radio, ve la televisión, llega a muchos sitios y te pregunta, ¿pero qué os pasa en Elche? Es que no hacéis nada. ¿O ponéis a discutir por todo? Digo, pues, a mí no me preguntes, yo no, no tengo nada ¿Es verdad? que ver. Creo que los valencianos, el tema del agua, creo que la culpa eh, también la tenemos nosotros. Los valencianos discutimos por, por todo. todo. Por todo, por <risa> todo. es una cosa. Digo, no os ponéis de acuerdo en nada. Y claro, te vas a otras regiones, como Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, y dices, pues, claro, lo tienen muy claro. Cuando tienen que defender una cosa, la defienden. Y punto, no se, no se ponen a discutir. Pero el Centro bueno. de Congresos, te vas a hacerlo aquí y nos ponemos a discutir. En Alicante, se hace. Pues yo pensaba... Sí, sí, es curioso. <risa> desde luego. Desde no, desde se desde luego. hace con Chimo Puig y dicen, yo pongo perra. Yo Yo lo lidero. Yo lo lidero, ¿eh? ¿Cómo? Es increíble. Eso es lo que ha pasado con el Centro de Congresos. Bueno, hemos llegado a las 10. Pasan dos minutos de las 10 de la mañana. Estamos, tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen por la señal de Teleelch. Estamos con eh, Juan Antonio Marín, director del Instituto de la Ciudad Elchidea, Idea, y con el periodista Sacramento Alvear, analizando ese programa que tuvimos ayer en Elche, en nuestra televisión, en Teleelche, El Alcalde Responde. Hemos analizado eh, pues algunas de las preguntas que eh, realizaron los eh, ciudadanos que participaron y que no fueron respondidas del todo por el alcalde, que eh, divagó, más que concreto, en sus respuestas. Esa sería, por ejemplo, el análisis de lo que fue el programa El alcalde responde. También hemos estado hablando del gravísimo problema del agua porque ya se ha puesto fecha de caducidad para el trasvase Tajo Segura y eh, estábamos en estos momentos hablando de un problema ya Endémico, bloque, bloqueado durante años que es el mercado central que según Marín dice que ya se nos conoce fuera. Pero, ¿de verdad que no te preguntan por el hotel de Arenales? No, no he llegado a ese punto. Pero sí que me dicen que cómo es posible que la única parte del litoral de toda la Costa Blanca, no llegamos no, no, no, no llevamos provincia de Alicante, Costa Blanca, el único sitio que no hay hoteles es, es, es el, el delche, ¿no? Y llama la atención. Eso sí que me lo han dicho, ¿no? digo, ¿Mm. oye, tenéis playas. Primero se sorprenden que tengamos playas porque ni lo saben. Creen que son de Alicante o de Guardamar, fijaros, ¿no? No lo saben. La gente que no es de aquí no lo sabe. Y segunda esa, hombre. Pero tío. se ha hecho un esfuerzo muy importante en Fitur para dar a conocer nuestras playas. Sí, pues no... Durante años. No, pero, ¿tú ves el stand de Elche? ¿Estamos bien situados? <risa> no. Yo no lo he visto nunca. Que vayan a hablar con gente, supongo que sí, que Elche, hace un buen trabajo. Estamos siempre bajo el paraguas de la Costa Blanca. Claro. Entonces, yo que, no sé, yo que, yo creo que el evento, o sea, el otro día, eh, ayer precisamente, había un, un, un concurso que ha ganado un un ingeniero muy bonito que van a hacer un proyecto precioso, cultural, en Benidorm, Plaza de Toros, biblioteca, pasarelas, yo creo que lo miréis y veáis si nosotros tendríamos por fin la necesidad de buscar algo de eso. Es precioso. Me fastidia y me da envidia eh, sana en el sentido de que hay otras ciudades que crean eh, elementos eh, arquitectónicos eh, de primer nivel y nosotros no seamos capaces de hacer nada. Es una pena, sinceramente. Pues sí, por lo menos ahora el hotel, ayer el alcalde anunció que el hotel de Arenales será derribado eh, ya en cuestión de, de semanas. Esperemos que ese mamotreto adefesio que sí, está en primera bueno. línea, que eso es, vamos, terrorífico, eh, lo, que, lo que afea el litoral, pues desaparezca. Juan Antonio Marín, muchísimas gracias por participar en esta tertulia de este miércoles, 23 de junio, por cierto vais a celebrar la noche de San Juan. Las playas están cerradas, pero... pero mi igual. santo, o sea que seguro que sí. De algún modo lo voy a celebrar. San Juan siempre lo celebro. Por cierto, tú eres padre, ¿no? Sí. Tus hijos en, de colegio. De están colegio. En, en, eh, en primaria, en sexto. ¿Te han dejado entrar al acto de no, graduación? No, me dejaron. ¿No? ¿Escalaste la valla no, como no, los padres no, de no. Clara Cancomos? La, la vi a través de Facebook. Que ahora tenemos plataformas muy chulas. El colegio tuvo, en mi caso los salesianos, eh, hicieron, la grabaron a través de Facebook y yo la vi tranquilamente en casa, es pues una pena, porque la verdad para los padres es un momento muy emotivo y en mi caso que soy hija única, pues imagínate. Me dio mucha pena porque despiden una época de la vida muy bonita que es la infancia y empiezan otra que no sé cómo será, pero bueno, el futuro dirá y es una, una verdad lástima, pero bueno, La se normas, entiende el cabreo de los, de los, de los claro. padres y madres del Clara amor Y además, fíjate en el Che ha habido colegios que lo han permitido. Sí, unos sí, otros no. Y otros no, que ha dependido de, de pues de, me imagino que el director de las, del colegio. Bueno, y, Pero han dado la alternativa como alternativa. Colegio. Se Pero... podía, se podía elegir. Claro, porque teníamos una normativa eh, impuesta por la Consejería, en una uh -huh. situación de pandemia que no es uh -huh. la actual. Y claro, cuando llegó este momento, cuando ya se han acabado todas las alarmas y todas las restricciones, pues que había la posibilidad de hacer... Porque medidas se podían tomar, pero bueno, no vamos a, vamos a dejarlo ahí. Y Sacramento, tus hijos está, son, no, no me... serán uno de esos... De esos... <ríe> Mis hijas son ya mayores, pero ya vamos, mayores. pero bastante mayores. Ni ¿no? universitaria, ni, no, ni no. ese grupo de segundo de bachillerato que se ha ido a Mallorca y se ha... Nada, acabado. nada, nada, en absoluto. Nada de tengo nada. una que es maestra en Barcelona, tengo otra que es especialista en Business Intelligence, en todas estas cosas nuevas. O sea, y, que las tienes en el mercado y, y, laboral. Y que ahora está... está eh, trabajando diferido desde las Islas Canarias, o sea, imagínate yeah, yeah. y tengo otra que es guía de turismo que está estudiando ahora para hacer eh, eh, aprender todo el tema del tráfico de mercancías, todas estas cosas nuevas Me que sí. se están produciendo aquí Porque, claro, este año la guía de turismo pues, ha quedado totalmente en paro, no tiene forma de, de trabajar. Y ya están bastante crecidas. ¿eh? Bueno, del turismo vamos a hablar en, en otra tertulia. Sí, pues, sería conveniente hablar del turismo también en algún momento, porque es un tema importantísimo. No sé cómo vamos a es girar clave, para adelante. ¿eh? Es clave. Ya veremos cómo sale o cómo se reconstruye el turismo con todos los fondos europeos que van a llegar. De eso también tendríamos que hablar en otra tertulia. Pues muchísimas gracias, Sacramento. La noche de San Juan vas a disfrutar de la luna llena, porque creo que ya tenemos, casi tenemos, eh, la luna llena. Será mirando desde la terraza de mi casa, porque en, el, en la playa no, salvo que me esté dispuesto a correr delante de los policías, sí. que por lo visto va <risa> a haber un despliegue policial, vamos, impresionante, ¿no? Es, más que policial, drones. Están lo, pues fíjate, policial. peor todavía. No y si disparan los todo. drones pin, pim, pim, pim, pim, <risa> pues peor. Bueno, <risa> no des ideas. Por si acaso, por si acaso. Déjalo ahí, que... <risa> muchísimas gracias no, un placer. que tengáis una buena noche de San Juan igualmente muchas gracias hasta igualmente. luego 101.4 Elch Radio Marca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 Los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. Mm. El teléfono me repetía. Esta historia se desvanecía. Quisiste ser tu sola, la luz de tu sombra, tu tiempo y me dejaste ir. In te han visto llorar por las calles de kerk, en no me dices nada en no me dices nada, Te han visto llorar con en luces apagadas y te horen, en te tú no dices nada, aunque tú grites por dentro. Recuerdas esas vacaciones juntos frente a frente? Hey. Las palabras que tú me decías. Viste queiros te, te correspondía. Es este ser tu sol, la luz de tu sombra, tu tiempo. Y me dejaste aquí. Como miedo en el desierto se me para el mundo entero. Te han visto llorar con las calles sin mirar. y no me dices nada y tú no dices nada, te han visto llorar con las luces y te quedas callar. Me dejó sin ti, sin ti. Tele Radio Marca La Glorieta ...con Rosmar Alonso. Son las 10 y 14 minutos de la mañana... ...y antes de la ronda de noticias... ...les contamos que el 16 de junio, ya saben... ...falleció José Paredes Castaño... ...a los 88 años de edad... ...su familia ruega una oración... ...y les invita a la misa... ...por el eterno descanso de su alma... ...que tendrá lugar hoy miércoles... ...23 de junio... ...a las 8 de la tarde... ...en la Basílica de Santa María... ...por cuya asistencia su familia les quedarán muy agradecidos. 101.4 Teleelch Radio Marca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 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana y tenemos ya nuestra ronda de noticias preparada. La iniciamos con eh, la participación de Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. ¿Has descansado? Hola, Porque ¿qué tal? Muy ayer... buenos días. Apenas hemos podido descansar de la, del programa de ayer porque hoy ya la actualidad manda y hay que seguir actualizando nuestra página web, la ronda de noticias, el Telenit y en general, pues todas las noticias que están pendientes de, de Teleel. Bueno, en la tertulia nuestros colaboradores nos han felicitado, te felicitamos a ti, te traslado porque has sido quien has dirigido este programa por la iniciativa de colocar al alcalde ante un grupo representativo de ciudadanos. Han señalado que es una buena idea. ¿Esta idea ha venido para quedarse en Teleel, salvar. Pues... Ojalá que sí. Yo acabé el programa diciéndoselo al alcalde, que se habían quedado preguntas en el tintero. No pudimos tocar temas como el, la cultura, eh, el sector de la hostelería o de, del comercio, y que son preguntas que, que se quedan para una segunda edición. Hemos tomado nota de algunas cosas pues, que se pueden mejorar, pero sobre todo estamos contentos porque eh, hemos hilado muy fino a la hora de seleccionar a estas personas que han venido a la... Al programa. Eh, es verdad que a la hora de seleccionarlo pues no les preguntamos ni a quién votan, ni, ni qué piensan de la ciudad, ni siquiera les preguntamos qué es lo que le querían preguntar al, al alcalde, simplemente pues fuimos a buscar perfiles eh, que hasta ahora hemos hablado de ellos, pero no les hemos puesto cara. Vimos a una placera del mercado provisional que estaba preocupada porque lo expuso claramente ella le ha pagado un dinero a Partiza y ahora ve como el ayuntamiento contacto con la una Partiza sin decirle a ella nada qué pasa con su dinero qué pasa con, con su vida quién va a poder mañana abrir el el puesto del mercado cuando llegue Pinesa? quién le da esas garantías hemos hablado mucho de ello hoy en la tertulia incluso lo habéis comentado Sacramento eh, Marini y tú pero mmm, por primera vez vimos ese rostro de esa placera que estaba preocupada. Sí. De igual forma, vimos a una persona que le han entrado a robar en su casa en el derramador. Hemos hablado muchas veces de los robos que ha habido en el Camp Delz, pero la preocupación de una persona que tiene allí una segunda residencia y no sabe cuándo va a ir, de semana, si le han entrado o no, hasta ahora no lo habíamos escuchado tan claro, y al menos exponiéndoselo tan claro al alcalde. Una agricultora que ha visto cómo, eh, palabras textuales, el alcalde se pliega a los argumentos del Ministerio de que hay que reutilizar el agua eh, del mar para regar en lugar del de, eh, agua de calidad que llega del, del Tajo. Y como es otros tantos, un taxista que recorre la ciudad, el delegado general de estudiantes de la universidad, el premio de la, del archivo municipal que le preguntó por la mesa de patrimonio, yo creo que se pusieron sobre la mesa temas muy dispares, muy dispares, con respuestas que en algunas ocasiones no convencieron y en otras abrieron nuevas perspectivas. Así, por ejemplo, lo reconoció el propio alcalde, porque cuando se habló del tema del auditorio, el tema del Palacio Congresual, hasta ahora hemos escuchado siempre a empresarios, hemos escuchado a la universidad, a políticos, hablar tanto del PP como del PSOE, incluso de sus partidos, sobre dónde tiene que estar la ubicación, y llevamos a la persona que más congresos ha organizado en el CEP. Eh, se llama María Murcia, trabaja en, en Tarza y le expuso simplemente que cuando se organizan eventos y, y clientes o empresas quieren organizar un, un evento buscan diferenciarse de, del resto, y en ese sentido decía que se eh, la gente la reconoce fuera por el palmeral, y si bien no se puede poner en el parque municipal si el ayuntamiento ya ha pensado de alguna forma explotar el palmeral eh, que es el elemento diferenciador el alcalde es verdad que tiró Pues la respuesta del Guggenheim, diciendo que el Guggenheim sí. eh, no estaba construido cuando, estaba, cuando se construyó en, en Bilbao y que supuso un revulsivo y que era mm. un elemento que ahora se ha hecho diferenciador de la ciudad. Pero esta persona, desde eh, organización de, de congresos, decía que, que él no necesita un Guggenheim porque ya tiene uno, que es patrimonio de la humanidad y que es el el Barmeral, que es lo que le distingue. Yo creo que abrió, Ros, nuevas perspectivas, creo que mm. ha abrió... Eh, nuevas visiones y hasta ahora nuevas voces de, de la ciudad y fue muy, muy interesante. Fue una hora y diez minutos en lo que vimos al alcalde sudar, de, en algunas respuestas vimos, vimos esquivo, ahí sí, tuve para, que repreguntar en más de, eh, de alguna ocasión. Tanto eh, los ciudadanos como tú, eh, Salva, eh, tuviste que repreguntar porque realmente aquí se ha puesto de manifiesto. El alcalde le costaba responder, concretar en sus respuestas. Sí, habían... Eh, Bajo mi punto de vista personal, y esto sabes que a mí no me gusta dar mi, mi, mi opinión personal, eh, creo que el alcalde venía muy pendiente o muy pensando, por ejemplo, en el debate estado del municipio, en el que le contesta instituciones, en el que le contesta a otros partidos políticos, y utilizó un tono a lo mejor demasiado político para tener delante a ciudadanos que no representan más que a sí mismos y son una muestra de, de los problemas que hay en la ciudad. ¿No? El taxista, por ejemplo, representa a todos los conductores que tienen problemas de movilidad porque hay carreras bici, porque hay eh, se ha cerrado el centro, uh -huh. se va a cerrar el puente de Canalejas o hay muchos capillas bus entonces, eh, sí, está bien hablar de la estrategia 2030 pero eh, quizá tendría que, que haber concretado haber hablado de un lenguaje más, más llano más de la ciudad, uh -huh. pero bueno, hasta aquí mi, mi visión particular y personal yo lo que tengo que agradecer es a toda la gente que vino ayer al escuchador. Eh, y que estuvo presente en este, en este programa eh, en el que pues eso, se pusieron sobre la mesa los temas que interesan con nuevas voces que hasta ahora pues, nunca habíamos escuchado. Pues sí, eh, coincido contigo. Le faltó al alcalde concretar más las respuestas, hacerlas más breves y sobre todo con un tono más coloquial, no tan institucional. Eh, Salva, esto es en cuanto al alcalde responde. Lo vamos a tener ahora a las diez y media. Le preguntaré por esta iniciativa si vamos a tener esa segunda, segunda eh, parte del alcalde responde. Pero lo importante en estos momentos o lo que más nos preocupa en estos momentos es eh, ese brote de 32 estudiantes de segundo de bachillerato que viajaron a Mallorca. ¿Qué tenemos eh, sobre ese pues, brote? tal y como comentamos ayer, eh, también en esta, en esta ronda de noticias, eh, sabíamos que había un brote de estudiantes que han viajado a Mallorca para esos exámenes de selectividad, entre ellos también eh, alumnos que no aprobaron en los institutos y que ahora tienen que volver a hacer los exámenes de recuperación a los institutos, y hasta ahora eh, podíamos recabar la información con cuentagotas porque la consellería nos eh, remitía una nota de defensa que iban a mandar por la tarde, ¿saben qué? la consellería desde marzo del año pasado no contesta a las preguntas que les hacemos los periodistas sobre casos concretos en, en la ciudad. Pues eh, ayer finalmente llegó esa nota de prensa y nos sorprendió dos datos. El primero es el número de alumnos que están contagiados, que son 32 en total, que viajaron en esa excursión de fin de curso a Mallorca. Allí se juntaron con alumnos de otros institutos, de otras poblaciones, eh, de otras comunidades autónomas con actividades en común, por ejemplo, kayak o a la playa o discotecas, y, y ahí pues, se produjeron los contagios. Y la cuestión está en que la consellería, y pese a la insistencia de los periodistas de preguntar por exactamente el número de estudiantes en el CEP, no lo ha querido concretar, porque asegura que estos 32 estudiantes son de la provincia. ¿Por qué? Porque no solamente fueron alumnos de Elche, es un viaje organizado por una agencia y que eh, contactó con más institutos de otras poblaciones, como Creviente, como eh, Dolores, como Asper, en, y por tanto hay más estudiantes de otras poblaciones y no son todos de Elche. Y tampoco quiere decir que todos los estudiantes que fueron se contagiaron. Hay alumnos que fueron, han regresado y no presentan síntomas, lo que sí que está ahora mismo ellos y sus familias en cuarentena se les ha pedido que estén en casa todos los estudiantes, así que ahora mismo hay eh, pues casi la mitad de estudiantes de segunda de bachiller eh, eh, de Elche ahora mismo en sus casas guardando la cuarentena para ver si tienen o no síntomas. Vaya, pues, Ellos sea. y sus familias, aunque estén vacunados, también se les ha pedido que guarden la cuarentena. Pues veremos si este brote, que parece que está controlado por la nota de prensa de conseguiría ...aumenta o no la tasa de incidencia el próximo viernes... ...que es cuando actualizan los datos por municipios. Salva. ¿Hay alguna otra cuestión que tengamos que saber... ...para este miércoles 23 de junio... ...donde tendremos la noche más especial del año... ...la de San Juan, con las playas cerradas a Calicanto? Bueno, son, eh, por supuesto, playas cerradas a Calicanto... ...no se puede ir a las playas... ...no hay ningún tipo de fiestas que se vaya a organizar... ...ni por la Comisión de Fiestas del Raval de San José... de San Juan ni tampoco por ningún chiringuito eh, en las playas, así que hoy completamente cerrado. Hoy, la, el punto informativo, la actualidad está puesta en riesgos de levante, porque después de todo lo que ha ocurrido esta semana, con el recorte del trasvase ya firmado para los próximos años, y con los agricultores en pie de guerra asegurando que se va a morir el trasvase, y no aceptando esa argumentación del ministerio, y que el alcalde ayer dejó claro también en el debate de, de, de Telés en el que aseguró que hay que cambiar el agua con el que se riega porque no va a llegar más agua del, del Tajo eh, poco a poco hasta los próximos años. Hoy el punto informativo está en Riegos de Levante porque allí está la consellera de eh, Transición Ecológica, el señor Desarrollo Rural, Mireia Moriá, quien está ahora mismo manteniendo una reunión con el presidente de Riegos de Levante, con Javier Berenguer y con otros representantes de la entidad. Esta reunión pues, se marca en la valoración de ese plan hidrológico del Tajo que ha presentado el Ministerio para la Transición Ecológica y que encarga ahora la fase de consulta pública. Precisamente como está en consulta pública, pues es lo que parece ser que Mireya Moya ha ido a hablar con Javier Berenguer y le preguntaremos obviamente qué es lo que va a hacer eh, el gobierno del botánico respecto a ese tema. Pues muchísimas gracias, Salva. No hay tiempo para más. Eh, faltan dos minutos para las diez y media y aún hay que cerrar la ronda de noticias y dar paso al alcalde. Muchísimas gracias, Salva. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Ya saben que a la una todas las noticias con Marga García y Ana López y esta noche a las nueve y media con todas las imágenes y con Salvador Campella. 101.4 Teleelch Radio Marca. Y después de la información local, vamos con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. La novedad en el Elche Club de Fútbol es que no hay novedad. Se cumplen ya 35 días desde que el conjunto ilicitano consiguió la permanencia más de un mes y no ha habido movimiento, sobre todo de fichajes. Aunque es cierto que todavía... Intenta el conjunto ilicitano aligerar peso en su plantilla con futbolistas que tienen contrato en vigor y que no entran en los planes de Fran Escribá, como Luis Mi, Cifu, Ramón Folk o Mano Justo, entre otros. Pero el parón en el mercado no es solo cosa del Elche, también del resto de equipos hay escasísimos movimientos. A un hombre que se ha retirado, que cuelga las botas a una auténtica leyenda como Nino, le preguntamos si confía en que estos parones, eh, en que este mes largo de eh, verano sin movimientos eh, supone que el Elche va a poder conseguir tener una buena plantilla de cara a la próxima temporada y el que lo ha vivido desde dentro lo tiene claro. Creo que hay gente que ¿Vale? capacitada ¿Vale? para ello, creo que son todo vez, sí, gente también, de fútbol y esperemos pena, que, bueno, que cuando venga, vengan de, de golpe ¿no? los fichajes sí, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, yo creo que hay tiempo suficiente no, para hacer un, no, un no, gran no, no, equipo sí, competitivo, eh, hay que la creer la y que van a hacer lo mejor posible eh, para, para el equipo, si no, para el club y más sabiendo que la, la primera pues, división vale, es muy complicada, vale, vale, muy, vale. muy competitiva, ¿sí? donde no te puedes relajar en ningún momento. Y seguro tiempo, que van a tener un gran equipo para vivir. Una, una, una, ¿Por, una, una, ¿Por qué una, crees que este una, año una, se va a hacer un equipo mucho más competitivo que el del año pasado? Para, para mí, mí porque hay mucho más tiempo. Y ya, pero ¿Sí? bueno, seguro que tendrá muchas negociaciones avanzadas y intentará cerrar lo antes posible, ¿no? Pero como te digo, creo que el tiempo en el fútbol es oro. Creo que es muy complicado y creo que hay que, hay que tener confianza en ello porque creo que, como te digo, hay, jugador, hay personas... En el club preparadas para, para, para eso, para, para poder fichar y que sea un, un proyecto seguro y, y, lo, y, y lo mejor posible, ¿no? Tiene Nino confianza en el propietario, en la dirección deportiva, y entiende que al final se va a hacer un gran equipo. Ojalá que acierte. Hasta luego. Hasta luego, Paco, gracias. Y ya cerramos la ronda con la información meteorológica. El tiempo.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 Muy buenos días, Ross. Bueno, la verdad es que de momento tenemos una relativa estabilidad atmosférica. Sí que es cierto que queda un remanente de aire frío en altura y esto nos está aportando a algunos intervalos puntuales de nubosidad. Las temperaturas nocturnas durante esta madrugada han bajado en la ciudad hasta prácticamente los 20 grados, mientras que en el sur del Candel en torno a los 16-17 grados. En lo que resta de mañana, ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, algunas nubes de tipo medio. El viento ya está soplando, flojo de componente este, por la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados esperamos viento de componente este con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora y las temperaturas hoy van a bajar precisamente con ese viento de componente marítima y también con la presencia de aire frío en altura eh, máximas en la ciudad van a rondar los 26 27 grados en buena parte del territorio en el sur del Candel alcanzaremos los 28 grados eh, mañana jueves tendremos una jornada marcada por una mayor estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos desde pocas nubes veremos, viento en calma a primeras horas, por la tarde viento flojo puntualmente moderado de componente este, eh, temperaturas en ligero ascenso máximas que van a rondar los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 19 grados y ya en el último tramo de la semana, de cara al fin de semana, viernes, sábado, domingo se recuperan las temperaturas, vuelve la estabilidad atmosférica con cielos despejados. Temperaturas por encima de los 30 grados para el fin de semana. Pues muchísimas gracias, Vicente Bordonado. Y nosotros continuamos. Gracias, Vicente. Nosotros continuaremos ahora, después de esta ronda de noticias, con la entrevista al alcalde de la ciudad, Carlos González. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues bien, son las 10 y 34 minutos de la mañana y en esta recta final tenemos eh, con nosotros aquí en los estudios de en Radio Marca al alcalde de la ciudad, a quien damos la bienvenida, Carlos González, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Volver a agradecerle que haya querido pues, colaborar en esta casa para ponerse delante de un grupo nutrido de ciudadanos y responder a sus preguntas como lo hizo ayer en el programa. Quedaron muchas preguntas por realizar y eh, nosotros tenemos pendiente de ampliar este programa, de que haya una segunda parte. ¿Estaría dispuesto a volver otra vez a estar frente a un grupo de ciudadanos y contestar, responder a sus preguntas? Bueno, tengo que decirle que, que me pareció una experiencia enormemente interesante tener la oportunidad de ser, entre comillas, entrevistado, Por, por un grupo de 10 ilicitanos e ilicitanas que me preguntaron por cuestiones de actualidad y por cuestiones de interés de, de la ciudad y desde luego que estaré encantado de repetir la experiencia porque creo que, que fue positiva, fue interesante, creo que a mí me sirvió para conocer las preocupaciones, eh, a aquello que interesa a los ciudadanos y creo que, bueno, que contribuye de alguna manera a, a divulgar, a dar a conocer cuál es el trabajo municipal y cuáles son también los criterios que se utilizan por parte del Gobierno municipal y de su alcalde para la adopción de determinadas decisiones. Por tanto, creo que fue una experiencia interesante desde el punto de vista de la comunicación, también desde el punto de vista democrático. Y tanto, y tanto. Si se le puede hacer algún reproche, es quizá que en algunas respuestas pues, usted no concretó. Es que haya asuntos en los que Usted no tiene respuesta. Como, bueno, por ejemplo, en el, el tema, la placera, por ejemplo, del mercado provisional. Le preguntaba que qué va a ocurrir a bueno, partir de ahora. Con el, mercado no con el mercado provisional no puedo ser más concreto. Les garantizamos, y esto vengo repitiéndolo una y otra vez desde hace un cierto tiempo, es decir, a los vendedores del mercado provisional les garantizamos su actividad, a los 39 vendedores les garantizamos su actividad en el mercado provisional y les garantizamos que vamos a trabajar para consolidar el mercado central provisional en la actual ubicación, vale. en la ladera del Vinalopó, en la avenida de País Valenciano. ¿Y eso cómo se transmite? Creo, creo que más concreto y más directo no se puede ser. ¿Pero qué van a hacer? ¿Cómo van a consolidar ustedes el mercado provisional si todavía no han modificado el plan general o, o, o puede estar el mercado provisional ahí dura, ya y convertirlo en definitivo? ¿Cómo por, lo van a hacer? Por partes. Por una parte, lo primero era resolver el contrato Lo hemos hecho, ha sido un proceso enormemente complejo, pero ya lo hemos culminado. Ahora corresponde la modificación del plan general. Corresponde también la regularización de la situación de los vendedores. Los vendedores, el, el ayuntamiento a través de Pimesa, va a pasar a ser, entre comillas, el arrendador. Va a tener una relación de eh, arrendamiento claro. con los titulares. ¿Pero cómo lo van a hacer? Porque ellos han pagado a partisa. ¿Ese dinero que han, que han pagado a partisa, ustedes lo van a recuperar? Distingamos cuestiones. O les van de, a cobrar. Todas las cuestiones son importantes, pero insisto en la, en la importancia de, de poner orden eh, y, y ir resolviendo una tras otra. Es decir, primera cuestión. Plan general. Modificación del plan general para que esté de una forma legal el, el mercado central en las actuales instalaciones. Siguiente cuestión importante. Hay que encargar un proyecto. Yo encargaría un proyecto que llamaríamos de consolidación del actual mercado provisional. El actual mercado se llama provisional porque nació con una vocación de provisionalidad. Si vamos a transformarlo en un mercado definitivo, creo que tiene que haber determinados elementos, desde el punto de vista arquitectónico, que hay que abordar. Y creo que eso se tiene que hacer con, con un proyecto, tienen que hacerlo arquitectos, etc. ¿A quién Segundo, se le va a encargar el proyecto bueno, de, los, de construcción los, del definitivo? Los, ¿A los arquitectos municipales, a un arquitecto exterior? Un, eh, soy partidario de, de utilizar los servicios externos, es decir, los arquitectos municipales tienen que cumplir una serie de funciones y creo que este tipo de iniciativas hay que, sacarlas, o sea, hay que licitarlas para que sean eh, realizadas por arquitectos por eh, profesionales y, y, de la calle. ¿Y el criterio será un edificio singular, emblemático, en la avenida del País Valenciano? ¿Cuántas hablamos, alturas? Cuando ¿Una, hablamos, dos alturas? Bueno, me pide un grado de detalle que, que, que ya me mete usted en el proyecto, ¿no? pero por, por intentar arrojar un poquito de lógica, yo creo que eh, las alturas... Tenemos los 39 puestos en una altura, yo por lo tanto, salvo que alguien me convenza de lo contrario, no creo que hagan falta más puestos, no creo que hagan falta más alturas. Creo que la dimensión del mercado es la que es. Pero sí que es cierto que tiene un carácter mmm, provisional, que hay que convertir en algo definitivo, hay que mejorar el empaque, la estética, posiblemente algún elemento de funcionalidad y todo eso es lo que tiene que hacer un arquitecto o un equipo de arquitectos, convertir una instalación que nació con una vocación de provisionalidad, convertirlo en algo definitivo, en un mercado que reúna todas las características funcionales y también estéticas, arquitectónicas, etc. Esa era la segunda cuestión. Me preguntaba... Y la tercera, el dinero. Me preguntaba usted por, por las relaciones entre Aparcisa y los titulares del mercado central. Mire, eh, aquí hay dos cuestiones. Nosotros hemos asumido, al rescatar la concesión y al resolver el contrato, hemos asumido la titularidad del inmueble y hemos asumido también la relación arrendaticia eh, de arrendamiento con... Eh, los titulares de los puestos. Las relaciones que hay entre Aparcisa y los eh, titulares de los puestos las tienen que resolver entre ellos. Es decir, si Aparcisa ha recibido cantidades de los titulares de los puestos del mercado central para la construcción de un nuevo mercado central y ese nuevo mercado central no se va a construir, lo normal, lo normal en el derecho privado, en el derecho civil, sería que los titulares de los puestos le reclamen a Parcisa las devoluciones de las cantidades entregadas por algo que no se va a realizar. Le voy a poner un ejemplo. Cualquiera de nosotros va a comprar un piso, entrega a cuenta una serie de cantidades y por alguna circunstancia el promotor del piso tiene un problema con el titular del suelo y se rompe la operación y no se va a construir el piso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el promotor? Devolverle las cantidades claro. a aquellos compradores que entregaron esas cuantías con la finalidad de comprar el piso. ¿Ustedes, pues se Ustedes se reunieron con los placeros. ¿Estuvo usted en la reunión con el gerente de Pimesa? No, no yo no estuve, pero estuvo, ah, estuvo, la, estuvo, concejala, concejal. estuvo la concejala ¿Se, ¿se, les, ¿Se les dijo no. esto mismo a los placeros? Porque supongo que los placeros preguntarían ¿y qué hay de mi dinero que pague a Pazisa? Bueno, yo tengo, con independencia de las cuestiones que fueron abordadas en esa... En esa reunión tengo totalmente claro que los titulares de los puestos del mercado central provisional están bien asesorados, conocen sus derechos y, y, y estoy convencido de que ejercerán dichos derechos. Mm que sería un enriquecimiento injusto que Parcisa se quedara con unas cuantías que estaban dirigidas a la construcción de un edificio que no se va a construir. Como no se va a construir el edificio, el nuevo mercado central, vale. ¿qué es lo que tiene que hacer Parcisa? Vale. Sin necesidad de reclamación. O sea, lo normal sería que ya estuviera devolviendo uh -huh. las cantidades vale. entregadas es por parte de los particulares. Eso es lo lógico. Si eso no ocurre así, si eso no ocurre con la normalidad que debería ocurrir, lo que tiene que hacer, lo que entiendo que debe hacer la representación jurídica de, de los titulares de los puestos del mercado central es reclamar vale. dichas cantidades a Parcisa, que es quien las tiene. ¿Y cómo va a quedar, y una vez que asuma, eh, ya notificado a los placeros, que esa relación, contractual Y Mesa está contracto. notificando a lo largo del resto de la semana, a principios de la semana que viene, va a notificar a los 39 titulares de los puestos la nueva situación, es decir, la resolución del, la resolución del contrato eh, y, y de la concesión en, entre el Ayuntamiento y Aparcisa y la nueva situación que implica que la gestión del mercado central provisional es asumida por Pimesa. Eh, ¿Y eso como qué form significa? Cuando, si Pimesa asume esa gestión, ¿qué significa? ¿Que va a cobrar a los placeros? ¿Tendrá a que pagar a, el, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tienen que pagar los placeros a Pimesa? Cobrar y prestar servicios, las dos sí, cosas. Sí, claro. Piensa usted, si sí, hay que hacer en su mercado? Lo que, va, lo que va a hacer Pimesa es sustituir a Parcisa en la gestión del mercado. ¿Qué hacía a Parcisa en la gestión del mercado? Pues eh, tendrá contratado un servicio de limpieza, tendrá contratado un servicio de seguridad, tendrá contratados suministros de agua potable, energía eléctrica para las instalaciones colectivas. Todo eso lo prestaba hasta ahora a Parcisa. Esos servicios los tendrá que prestar eh, a partir de ahora Pimesa y por la permanencia en sus puestos, por el uso de los puestos, de las instalaciones comunes, etcétera. Eh, los titulares de los puestos pagan una cuantía a Parcisa, que ahora deberán pagar eh, con las mismas condiciones a Pinesa. Se produce una sustitución, dicho sí. de una forma clara y directa... No va a haber de... incremento de precios ni nada. Desde luego que no. Eh, se produce una sustitución en las mismas condiciones de... Mm, Aparcisa es sustituida por Pimesa. PIMESA ocupa la posición de Aparcisa y lo que tiene que ocurrir es que el mercado siga funcionando con la misma normalidad y en las mismas condiciones sin ninguna alteración. ¿Y el coste de convertir el mercado provisional en definitivo para quién, quién lo va a financiar? ¿Las arcas municipales o los placeros? Déjeme que esa cuestión la abordemos una vez que tengamos... Que... Profundicemos en las negociaciones y en las conversaciones con los Yo Creo que ese es un tema importante. Es, es muy importante. Es una cuestión que tenemos que trabajar y que, y que, evidentemente, hay que dilucidar con claridad. ¿Hay plazos? Por supuesto. La modificación del plan por, general por, será farragoso, pero. Por supuesto. Eh, vamos a ver, la modificación del plan general en este caso es una de las modificaciones que no tiene, eh, creo que no tiene una excesiva complejidad, hay que impulsarla, ponerla en marcha, eh, hay que por otra parte encargar la redacción de un proyecto para la consolidación del nuevo mercado uh -huh. y al mismo tiempo doy un pequeño salto y nos venimos a esta zona, a este, uh -huh. lado, a este margen del río, creo que con carácter previo eh, es tan o más importante que lo que estamos hablando, impulsar eh, el concurso de proyectos para la zona del antiguo mercado central. Mm, creo que esa es una cuestión claro. previa, es decir, o simultánea en cualquier caso, pero eh, tiene tanta o más importancia uh -huh. eh, el resolver, el terminar de resolver la situación. Eh, una vez cubiertos los, los restos arqueológicos, tiene tanta o más importancia el avanzar en, en el futuro de un espacio de alto valor eh, como es el antiguo uh -huh. mercado central. Hay otros asuntos también del programa de ayer eh, que le preguntaban a usted, por ejemplo, el ciudadano que tiene su segunda residencia en el derramador y que hemos entrevistado que ha habido una oleada de robos hace unas semanas. No sé cómo estará el asunto en estos momentos y si se han detenido los autores de esos robos que se han cometido en el derramador, pero que le preguntó por la seguridad en el Camp Delg. Yo solo quiero preguntarle, usted, usted y el concejal de seguridad anunciaron a principios de este año la puesta en marcha de una patrulla rural. ¿Esa patrulla rural se ha puesto en marcha? ¿Hay suficientes agentes para crear unidades? Ayer mismo usted también estaba presentando la unidad turística. ¿De dónde salen esos agentes? Porque la plantilla está limitada... Eh... ...y además ha habido jubilaciones anticipadas... ...¿cómo está en estos momentos la plantilla de la Policía local Bueno, creo que ayer trasladé un mensaje nítido... ...en relación con la seguridad ciudadana... ...que por una parte es... ...Elche es una ciudad segura... ...Elche es una de las ciudades más seguras del Estado español... Eh, ...y eso no quiere decir que no se cometan delitos... ...se cometen delitos... ...indudablemente, ojalá que no... ...pero se cometen... ...no obstante, los datos evidencian... ...que Elche es una ciudad segura... ...no solo los datos, creo que también nuestra propia percepción... ...Elche es una ciudad... En Que se puede caminar a cualquier hora del día uh -huh. y en cualquier lugar de la ciudad con absoluta tranquilidad. Eh, por lo tanto, Elche es, insisto, una ciudad segura. Pero se cometen delitos y, sí. y, no, y, y en muchas ocasiones esos delitos eh, se concentran en, en esa parte del término municipal, que, las es el pedanías, caminés, que, que... son las pedanías. Que por, su tendré, especial configuración, rural? que por su especial configuración hace más difícil uh -huh. la, garantizar la, la seguridad de los, de los vecinos y de sus propiedades. Desde luego que vamos a tener esa brigada que va a estar destinada fundamentalmente a garantizar la seguridad del el Vamos campo. a tener, déjeme, eso significa déjeme, que no, déjeme, no la han podido diga, poner en déjeme, marcha. Déjeme que les diga que no la hemos podido poner en marcha porque... Hemos tenido un año en el que hasta hacer oposiciones, hasta convocar a oposiciones, ha estado condicionado por la pandemia. Ha ralentizado los procesos, los ha retrasado y eso nos ha hecho cambiar algunos planes. En cualquier caso, tenemos un compromiso eh, firme y que yo creo que vamos a poder llevar a la práctica de poner en marcha este servicio de la policía uh -huh. local en el último trimestre de este año. Por lo tanto, a partir de septiembre, queremos que empiece a funcionar. Pero me voy a la mayor. Hemos hecho un gran esfuerzo. No, estos... no, pero no, sí, le, no, no, no, no le puedo... Le, no, le puedo no, déjame porque... que le diga que tenemos 396 agentes ya. de la policía local que cuando llegamos al gobierno estábamos rozando los 300, 300 y poco. Como usted ha dicho, o sea, que hemos la plantilla sufrido, la hemos han podido sufrido incrementar. Muchas jubilaciones, ¿Vale? pero estamos haciendo un gran esfuerzo y tenemos casi... Es que 400 no queda agentes. tiempo. Y aún hay otro asunto, no, no hay el del no no Palacio que... del Congreso y el agua. Pero vamos con el agua porque es que eh, el tiempo vuela. <risa> eh, ¿Tienen ustedes a los agricultores en pie de guerra? ¿El gobierno ha puesto fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura? ¿Es consciente de ello? ¿Admite que el gobierno Teresa Rivera ha puesto fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura? Que en 2027, con esos 8,5 metros cúbicos por segundo... Que se van a incrementar de caudal ecológico, ya no se va a poder trasvasar lo que se trasvasa en estos momentos, porque es un recorte del 70% de los desembalses. ¿Es consciente de ello? Vamos a ver, el gobierno. ¿Lo admite? Está... Déjeme que. <risa> Déjeme, que... <risa> <risa> Déjeme que... Sí. Que, que. Que razone mi posición y que la ponga en relación con las decisiones que adopta el gobierno. Yo creo que partimos, estamos en mejor situación. Que, que estábamos hace tres meses cuando comenzó este debate. Cuando ¿Por qué come... dice eso? Que cuando, ¿Estamos en mejor situación? Cuando comenzó este debate hace tres meses se planteaba... Un caudal ecológico eh, en el Tajo, a la altura de Aranjuez, de 8,52 metros cúbicos por segundo. Ahora, el borrador que se ha puesto sobre la mesa eh, plantea un caudal ecológico de 7 metros cúbicos por segundo. La en diferencia, 2027 la diferencia, serán 8,5 en el borrador. La diferencia es sustancial. ¿Cuál es la otra diferencia sustancial? Y por eso digo que estamos mejor que estábamos hace tres meses, que el Gobierno ha adquirido un compromiso que creo que hay que concretar, que considero esencial que, haya, que se concrete, ha puesto sobre la mesa un compromiso de inversión de 500 millones de euros para favorecer el que los caudales que dejen de llegar por la vía del trasvase eh, se incorporen a nuestro... Se incorporen Sí. al sur de la provincia de Alicante y al Campo Ilicitano que se construyan proceden, desaladoras procedentes de la desalación las y de la reutilización, por lo tanto, creo que eh, en ese sentido, hemos avanzado sustancialmente, aunque insisto, es necesario concretar. Dicho vale. esto, nosotros estamos al lado de los agricultores, estamos defendiendo el trasvase. Consideramos que el trasvase es absolutamente esencial para el campo del Che y que ese aporte hídrico que representa el trasvase tiene que tener una, si se deciden reducir, eh, el caudal trasvasado, uh -huh. tiene que haber una alternativa y el vale. gobierno tiene que comprometer esa alternativa. ¿Usted, usted se conforma con la alternativa, usted ha dicho y ha destacado esos 500 millones de euros que van a invertir en ampliar desaladoras. La, ¿El agua desalada es la solución? Mire, la solución... U ¿Usted es... considera que eh, en estos momentos la agricultura, que el regadío que tenemos aquí... ¿Puede funcionar con agua desalada? El problema no es el agua desalada, el problema es el precio del agua desalada, es una cuestión esencial. Yo creo que para el agricultor lo importante es tener agua de calidad, agua suficiente y agua a un precio asequible que permita... Que sus cultivos sean competitivos. Creo que esos son los requisitos. ¿Y van a Ocurre hacer? lo mismo que con. Que, que, pero, ¿qué va a pasar con el precio del agua desalada? Si pues, tenemos solo agua desalada, ¿qué va a pasar? Bueno, yo lo que estoy planteando es que si se produce una sustitución de agua trasvasada por agua reutilizada o agua procedente de la desalinización, tiene que ser a los mismos precios que el agua trasvasada. ¿Pero eso se Porque contempla en el plan hidrológico? Eso es lo que estamos planteando. Mire, y eso es lo que Yo planteo como algo deseable, que lo que tiene que ocurrir es que si deja de llegar agua trasvasada del Tajo Segura al sur de la provincia de Alicante y al campo ilicitano, el agua que llegue de la desalinización tiene que llegar en las mismas condiciones, los mismos caudales y en las mismas condiciones de calidad y de precio. Porque estoy convencido de que al agricultor no le importa de dónde el origen del agua, lo que le importa es su calidad, su cantidad y su precio. Y ahora, Esos son los tres elementos como esenciales. alcalde, usted eh, justifica la decisión, entiende la decisión de la ministra de eh, realizar este recorte del trasvase Tajo Segura los agricultores aseguran y consideran y están convencidos que son simplemente se ha movido el tema político, ideológico que no hay razones técnicas para recortar el trasvase Tajo Segura ¿Usted acepta sí, de... la decisión de Teresa Rivera de haber recortado el trasvase? yo lo que le estoy planteando con absoluta claridad y contundencia, es que si se recorta el trasvase, lo que tiene que haber es una alternativa ya, pero en las eso, mismas eso condiciones. Eso está claro. Yo es le decir, pregunto si usted acepta Lo que el acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez de recortar el traslaste Segura Yo lo ellos primero... ellos alegan eh, que es por el cambio climático usted lo considera que eh, se ha hecho por un... indudablemente de fondo hay dos elementos uno es el cambio climático y otro son las presiones ejercidas por Castilla la Mancha, creo que son dos elementos que están ahí y que no se pueden cuestionar pero creo que al final detrás de este debate lo que tiene que haber es una solución y una solución para los agricultores, para la agricultura del sur de la provincia de Alicante y de nuestro municipio. ¿Cuál es la solución? Oiga, si el gobierno decide finalmente que de forma paulatina se vaya reduciendo el aporte a nuestro territorio de agua procedente del, del Tajo, pues que pongan una alternativa y que esa pues alternativa ya. tenga esas tres condiciones. Pero si usted admite que detrás de esta decisión está la presión de Castilla-La Mancha y el cambio climático, ¿no, ha habido sí. más, ¿no considera que debería haber más presión del, del gobierno de, de Valencia para que no se produzca este pues recorte? Precisamente como ha habido una posición firme, del gobierno valenciano presidido por Chimo Puig, se han producido esos dos avances sustanciales que yo decía anteriormente. Ese avance que significa la reducción del caudal ecológico que ahora figura en el plan de Cuenca y ese avance que significa poner 500 millones, pero, el compromiso pero, de 500 millones. Esto los no regantes estaba, dicen que da igual que maten el no trasvase ahora. Esto no estaba en el debate, esto no ya, en el debate hace ya. tres meses y está ahora como consecuencia de una posición responsable, de una posición coherente y de una posición seria Del, del presidente Chimo Puig y de su ¿Pero Consejo. de verdad considera un avance recortar el trasvase menos de lo previsto en 2022 y llegar a ese 8,5 metros o sea, cúbicos de incremento de caudal en 2027? Si se produce la sustitución de los aportes del agua trasvasada por agua procedente de otras fuentes, pues usted estará... Indudablemente Lo que importa es que tengamos garantía de que tenemos agua suficiente, agua de calidad e insisto, creo que un elemento esencial es el precio del agua. El precio del agua es determinante. Los agricultores eh, están recibiendo agua del trasvase Tajo Segura que tiene un precio y sí. que cualquier sustitución tiene que ser por, pre por precios semejantes sino iguales. Esa es una de las claves y yo creo que esta es una cuestión que, que los agricultores ponen en ya, la mesa en cualquier momento. Pero, ¿qué previsión hay de que se abarate el agua desalada? ¿Qué cuesta tanto desalar? Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar el Gobierno. Es es una decisión, por eso lo que nosotros estamos diciendo, lo que, lo que yo entiendo que dice el presidente de la Generalitat y lo que yo estoy plan, poniendo sobre la mesa con claridad es que el Gobierno tiene que tomar una decisión en ese sentido. Si quiere reducir los aportes del trabajo de Tajo segura, tiene que garantizar Agua suficiente, agua de calidad y agua, y agua al mismo precio. Pasequible. ¿Y eso cómo se hace? Tomando decisiones. ¿Qué, qué decisiones? Oiga, pues a lo mejor la decisión o está en el Boletín Oficial del Estado subvencionando el valor del agua desalinizada o eh, reduciendo costes, introduciendo medidas de eficiencia energética. Llevan, no sé años, llevan años los agricultores pidiendo al Ministerio la subvención del agua desalada que no llega. Carlos, quedan tres minutos y aún queda por hablar del Palacio de Congresos. También se le preguntó ayer sobre si cabe la posibilidad de colocarlo en un lugar emblemático, el Palacio de Congresos, mirando el Palmeral. Bien, pues esto abre un poco eh, el debate sobre eh, las ubicaciones. El equipo de gobierno tiene, después de este estudio que ha presentado la Universidad Miguel Hernández, eh, tiene la visión de poder ubicar el Palacio de Congresos en otro lugar que no sea Hayton? Mire, yo creo que... Estamos teniendo un debate enormemente interesante sobre cuál es la mejor ubicación para un futuro palacio de congresos en nuestra ciudad. La universidad ha puesto sobre la mesa un informe que, indudablemente, también es una pieza valiosa en esa reflexión colectiva que estamos haciendo. Yo planteo con absoluta claridad: tenemos que ser capaces de buscar una ubicación que sea viable desde el punto de vista urbanístico. No solo sirven las ubicaciones deseables, porque deseables pueden eh, ser. Puede haber muchas, pero entre deseable y viable hay una diferencia que no es un matiz, es una diferencia sustancial. Viable urbanísticamente, viable jurídicamente, son aquellos terrenos que tienen las condiciones y características en base al plan general sí. de ordenación urbana que permitan la sí. construcción de un palacio con eso. A partir de ahí... Yo lo he dicho eh, por activa y por pasiva, estamos abiertos al diálogo, estamos, ni estamos obstinados ni descartamos ja, eh, la ubicación en la avenida de Novelda. Estamos dispuestos a debatir, a reflexionar y a buscar la mejor de las ubicaciones. Esto esa es importante. ¿Cuándo se va a sentar con los representantes de la sociedad, con la diputación bueno. y con la oposición? Tengo previsto convocar el Consejo Social en los próximos días para, como dije en el debate del Estado del Municipio, poder propiciar un debate sereno, sosegado, conocer las aportaciones de primera mano de los autores del informe y poder debatirlo y poder aproximar posturas. Mire, Yo lo dije ayer, la unanimidad en una sociedad tan plural como la nuestra Es imposible, o prácticamente imposible. Hay distintos criterios, distintos puntos de vista, de, de vista, incluso distintos intereses y todos ellos son perfectamente legítimos. Pero ahora lo que toca ya es decidir. Tomar una decisión sobre la ubicación que nos permita comenzar a trabajar en esta legislatura, es decir, llevar a cabo todas las actuaciones administrativas conducentes a que las obras puedan comenzar en la presente legislatura. Creo que ese tiene que ser el objetivo. Por lo tanto, está muy bien que una sociedad plural, una sociedad participativa y democrática como la nuestra, debata sobre temas importantes, pero ha llegado el momento de cerrar el debate, ha llegado el momento de tomar decisiones y ha llegado el momento de, de empezar a trabajar, porque si no perderemos el tren. Y este tren es importante desde el punto de vista de posicionar nuestra ciudad, posicionar a Elche como un referente del turismo congresual claro. en el conjunto del Estado. Eh, También se puede coger eso de que perdamos el tren en el sentido de que usted teme que el, el presidente de la diputación no concrete esta inversión, se nos escape esta inversión. ¿Alguna vez tendremos palacio de congresos, sea donde sea? Mire, si sí, de mí depende, desde luego que sí. Ahora bien, esta es una cuestión en la que... El papel de la diputación es absolutamente esencial. El compromiso que le hemos arrancado a la diputación de invertir para compensar a Elche por, el, eh, digamos, por la discriminación eh, sistemática a lo largo de los últimos 20 o 25 años con respecto a la ciudad de Alicante, ese compromiso hay que hacerlo realidad. Por mi parte estoy dispuesto a ello. Espero que también la diputación y su presidente eh, trabajen en, en la misma dirección dirección y que ambas instituciones podamos concretar nuestros acuerdos y nuestra intención de construir un Palacio de Congresos en Elche que nos convierta en un actor relevante en el turismo congresual. Pues pasamos ya de las 11 de la mañana y hay que dejarle el espacio a nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos. Eh, gracias Carlos González por responder a las preguntas y por haber sido mucho más concreto que ayer. Gracias Carlos. Muchas gracias.